señor Salagre, like, señor Salagre, se like, señores, se like, señores, tres minutos después de la hora. ¿Cómo estamos, señores? Buenos días. Al Oiga, pues, millón, muro, son. Millón, ya estamos aquí transmitiendo, aquí estamos todos, ya está Gisela. Andas, andas muy guapa, tú. Ay, gracias, señor. Ay, es que viene el doctor, señor. Hay que, eso no tiene nada que ver, el doctor ni me ve. <risa> ¿Cómo no? Pues, bueno, bueno, pues, bueno, nada. A vamos a hacer five times. Sí. <risa> Ay, qué casualidad, güey, ya que andas a todo lo que gasto. Claro que no. Transmitieron <risa> de Desde, desde casa y a todo lo que da ya maquillata y vestido de noche es que va a, a salir a la sala vestido largo no, vestido de noche porque hoy tiene un viaje muy largo tiene un evento en su cuarto <risa> <risa> eh, Correcto, así que será sí, eh, eh. así dije yo ayer, ayer aquí estoy todo el día ¿verdad? obviamente y, y ahí llegó como la hora de irse a acostar y me acosté en la cama y dije ay que cansado ando de andar por toda la casa por pues fin, yo, <risa> <tal cuarto." risa> yo también <risa> Oiga, catorce minutos después de la hora, ¿cómo estás ahí? Don Chito, al puro miñonzón, muy buenos días a toda la gente que nos Qué escucha bueno. este miércoles gracias, gracias por escucharnos y gracias por tenerme aquí, Don Chito. ¿Cómo estás, Tina? Bien, señor eh, un poco ya, como dice usted, con alerta, porque ya empecé, ya tengo tres amigos que posiblemente tienen coronavirus, incluso... No a, a ver, a, a, ver, a, a, ver Dani, a ver, a ver ya un amigo en Chicago ya lo están diagnosticando con coronavirus, entonces ya empieza a esa persona cerca de ti que conoces que tiene coronavirus. No, pues es que los casos van a aumentar macizo, viejón, macizo. 189,633 ya infectados en Estados Unidos. Así amanecimos todo el día de hoy, así amanecimos. Chino. ¿Y cómo? ¿Y los otros dos qué? Ah, son dos amigos igual conocidos, uno aquí en Los Ángeles y, y son dos de Chicago que ahí estoy platicando y precisamente el jueves porque lo, ya les hacen como ahorita porque no hay mucha, eh, está saturado y empieza a saturarse los los hospitales les hacen como un tipo test y todos se los por videochar los estánes monitoreando checando Entonces, entonces, por ejemplo Dani, usted lo conoce, un amigo que vino De Chicago, que tiene una, una hija uh -huh. él, tra él trabaja en la basura recogiendo eh, La basura precisamente para eh, Para Chicago Y él recoge basura para los hospitales Y parece que tiene coronavirus Dice no, que se le ha pasado Que lindo. se le ha pasado grave, que lleva más de una semana Que no se recupera, y dijo Lo diagnosticaron con influenza, pero todos los Todos los síntomas Síntomas son coronavirus de coronavirus No, ¿cuál influencia fue? fue sí si <risa> Y ya le hicieron pruebas y antes de precisamente hoy mañana ya le dicen si es no es Oye, pues ya ya suman cuatro mil muertes por COVID-19 aquí en Estados Unidos, señores, ya ya llegamos llegamos, dijo aquel a esa cifra este eh, eh, eh, eh, incrementó mucho, ya son cuatro mil setenta muertes hasta ahorita, según el conteo que tengo yo, que es un conteo muy muy uh, um, serio de la, de la Universidad de uh, john Hopkins, y de acuerdo con la Casa Blanca, las muertes por COVID-19 19 podrían llegar aquí, esta es donde está la noticia del día de hoy a un rango entre 100 cien mil y 240.000 muertos por el coronavirus, eh, en el mejor escenario posible, o sea que en el mejor escenario nomás van a morir cien mil. Bueno, eso efectivamente, don Cheto, ah. lo confirmó Trump el día de ayer, eh, pidió la gente, eh, a todos los estadounidenses a estar preparados, eso fue lo que dijo, que estuvieran preparados para afrontar lo que usted dijo, esas cifras entre cien mil y 200.000 muertes, eso es lo que se está manejando, don Cheto, que vienen unas doscientas semanas muy difíciles para todos Estados Unidos. Híjole, pues estas dos semanas hay que amarrar y más a la no lidera vale, yo sí ya. Exacto. Enguantado y todo, porque no sabía uno, y el otro me asustó el doctor que dijo que hasta con agarrar una bolsa ahí en la marqueta o algo. Claro. Y me ando bien asustado, ahí ya salí. Fui por una pizza. Me <risa> acabo. Ay, señor. <risa> ¿Y por señor, no, a, se a se esa edad ya, ya, no de salir, no, ¿eh? pues ya no debería de salir. No. Ya no debería de salir. Entre, no sé si usted que entra que no sale y en que anda tragando pura porquería como una pizza señor sí, pues por una pizza vale y, y, y pues ando bien asustado ¿por qué? pues no sé, como que es yo soy hipocondriaco y a mí cualquier cosa ya empieza a ser como miedo y digo, para qué salí pues yo? y pues me entré o sea nomás allí dice hasta tenían un cono Se le cortó, señor Se le cortó, señor sí. Ya no Ah, ya, ya, regresó Ah, ya, ah, bueno Este, entonces ahí Tiene un cono que dice La piquilla Nomás pasen a recoger No, ¿tá? había un filonón No inventé Bueno, pues no, un filonón Habíamos como cuatro Pues se da esperando Nuestro <risa> <risa> y yo dije ¿de cuántas personas? Un, de filonón, un filonón y pues fui y, y ando bien dos no, la caja no andará coronavirus ah, güey, ya no sabe uno vale es que si sí va a haber muchas muertes mira hoy hoy me levanté con una noticia bien triste y bien desgarradora cuando ¿Qué? me ¿Qué? Se puse me sentí muy triste bueno lo voy a decir porque creo que que creo que, que aunque creo que el amigo no está oyendo porque es muy temprano pero si estuviese oyendo y uh -huh. Pues tengo un amigo que aquí en el, en el de radio escucha de nosotros de siempre ¿verdad? radio escucha de siempre y pues ahí tiene mi teléfono ¿verdad? porque pues ahí tiene mi teléfono que me, nos hicimos amigos entonces en vez un muchacho muy muy eh, muy centrado no no está todo el día dando lata allí mandando mensajes muy, muy, muy agarra muy bien la onda entonces eventualmente manda mensajes del programa o de no sé y ¿ve? en la mañana me despierto y Y voy viendo un mensaje en mi WhatsApp de él y decía estoy estoy devastado, me, me comentaba y me dice, "Emma, ni le conté todavía porque fue hace ahorita hace ratito y me dice, "Mi mamá, a mi madre le dio un stroke, un, un derrame cerebral y fue al hospital y a que la atendieran pero no nos dejaron pasar a nadie y no la libró la señora entonces es murió sola su mamá y anda ahorita destrozado porque por lo del coronavirus si vas por a internarte por otra cosa de emergencia ella no no van a dejar entrar ahí y si y si y si te y si falleces morirá no solo allí, solo Don Cheto, le están dando prioridad al coronavirus eso es lo que se está diciendo en este momento gente que va por, por otras cosas sí, es cierto Don Cheto, yo lo, yo lo sé de, de una persona este conocida que me dijo lo mismo, que se quería checar por un dolor, que le dolía horrible y no la atendieron, porque le estaban diciendo, no, regresate a tu casa, ya te atendemos los síntomas y todo eso, y no los quieren exponer, pero pues debido a eso imagínense cuántas personas que no tienen otros problemas van a tener esa, esa situación Don Cheto Eh, a ver si hay que más. Hijo. Oiga, Chito, yo quiero comentarle que yo no sé si por cuestiones del sector privado o quizá porque ya sea una esperanza o quizá todavía no les dan el informe de muchas cosas, pero por ejemplo, ayer se dio la noticia que el Strip de Las Vegas ya a partir del entre el 15 de abril y el primero de mayo, la mayoría de los hoteles ya están recibiendo eh, reservaciones por lo que se prevé que ya en unas dos semanas va a haber una apertura otra vez del State de Las Vegas. Yo no sé si estemos preparados para que eso suceda, yo no sé si todavía sea tiempo, o realmente ellos ya lo vean como una esperanza de que la gente tiene que volver a su normalidad por otro lado en México quiero comentarle que ya llegaron a los mil doscientos casos positivos de coronavirus ciento eh, veintiuno fueron justamente ayer, 29 fallecidos, pero ya son tres mil quinientas personas que están a la espera de los resultados porque ya salieron prácticamente ahora sí que tienen todos los síntomas y todas las características de poder tener también el COVID No, pues yo me voy a cuidar me voy a decirle aquí a la familia que tenemos que apretarle porque estas dos semanas son esenciales, estas que vienen si sí, no hay necesidad Chetucho, ahorita esas, no, dos semanas, no, no, hay que no en casa para nada si sí, ¿eh? no no ocupo o sea, es para ti sí eh, creo que ocupo ocupo frijoles tengo arrota de papa ocupo <ríe> ¿Qué pasó? Qué re... Sus preocupaciones tengo De no salir, de no salir, agua tengo pero, Papel tengo Pero no es necesario, don Cheto, creo que si, no. por ejemplo, si va a cocinar algo Y dices, ay, se si me faltan unos jitomates Para esta sopa, pues haga otra cosa O sea, no. que no hay necesidad sí, sí, no, sí, no, pero señor, si a la sí. sopa, si no llevas jitomatito No, no. no pues, pero ¿verdad? si estamos Viendo ahorita cómo están las cosas, Chino Así como se nos está ocurriendo a nosotros A 10 más se le va a ocurrir, ay, me hace falta Un plátano, oh. déjame ir por plátanos Y en esas saliditas que te estás arriesgando por un mes mendigo plátano te puedes contagiar. Entonces, en verdad un mendigo jitomate y un plátano vale la pena de contagiar. Bueno, es yo yo voy a seguir tu tu consejo porque sí que qué es. Ahora iba a ser este pollo deshebrado con jitomate y cebolla y pues vamos a hacer jitomate cebolla porque no hay pollo. Y ahora me digan que ah. qué le voy pues, que para qué salía si me faltaban ingredientes. Ahí traes, ahí traes, Ahorita regresamos, ¿con qué regresamos? Viene el doctor Ilan Zafiro Íntimo amigo de Giselle Don Cheto Justamente no doctor, ¿eh? Es Ay, nuestro hey, doctor hey, que de que... cabecera Para que le preguntemos cualquier cosa que queramos saber Acerca del coronavirus, a mí fíjese que esa parte Que usted le preocupó de la entrevista Que tuvimos con el doctor mexicano en España Fue lo que más me preocupó también Tan fácil como agarrar un producto Que alguien contagiado lo agarró Oiga, cambiando de tema, pontele, moita, re feo, hijo, te estoy viendo en la cámara, pontele. Sí, pero, sí muy, no, estamos a gusto aquí, hijo, ponte aquí en sintonía. ¿Por qué tienes que, que regarla? Aquí tenemos hasta las amíngalas ahí con esa toma así, con los vientos así. Y si, así ay, nomás, ay, te ay, la... La <ríe> nomás te ve la enmendiga, mazorcota. Nomás te ve en unos dientotes, güey, allí, hijo. O, y no, no, pontele, ándele. Ponte el emoji que ni se parece a ti, porque lo pusiste blanco, con pelo, y, y además con los barba, ojos claros. Barba negra. Sí, o sea... Barba negra y todo ahí. Y parece a Gerardo Ortiz, el emoji de chulo. Ay, usted tiene ojos grises, ¿qué se queja? Bueno, me voy a fijar en eso, pero lo voy a arreglar. Giselle se puso, parece a Marley. parece el de, de Televisa, que dejó de ser gay por obra de Dios. O sea, Mauricio, ahora ¿sí? su clar... Eh. y yo soy el único que sí me parece pues de bien a bien. Sí, ah, usted no tiene los ojos gris, nomás le decimos, ¿eh? La plástica Ferrari, parece, parece la, el el si, este papá de Simba. <risa> este Mo Faso. Ay, nos vemos ahorita con el doctor a la hay que preguntarle cosas al doctor Ignacio y estas sobre estas dos semanas que dicen que va a ser el, el pico de la de la pandemia regresamos. Treinta minutos después de la hora, señores, pues estamos con esto del COVID-19, las cifras, las noticias que, que, que salen, eh, pues ahora sí que casi, casi minuto a minuto. Y qué mejor que alguien que está luchando contra el coronavirus desde su trinchera como médico, el doctor Ilan Shapiro, que está con nosotros esta mañana. ¿Cómo está, doctor? Excelente, don Cheto, aquí listo para informar. Sí, sí, doctor, que eh, la, ayer en la noche, tarde y noche, pues, el presidente de Estados Unidos, eh, eh, este, Donald Trump, pues, dijo que vienen dos semanas muy difíciles. Usted como como médico, que está este desde nivel de cancha, ¿qué, ¿qué tan cierto es esto, doctor? Bueno, eh, el mejor ejemplo que ponemos ahorita es cuando ya estamos a punto de ganar el campeonato y nada nos falta la, la final. Estamos acercándonos ahorita a la final. Sí, eh, Prácticamente todo lo que las preparaciones que hemos hecho para quedarnos en casa, para crear ese distanciamiento social, para que los hospitales, médicos, clínicas, enfermeras y toda la gente de servicios esté listo, es justamente para lo que viene. Y, y la comparación real es es lo que está viviendo Italia, lo que está viviendo España. Eh, tuvieron al doctor Ñañez ayer y, y la verdad, el, el reflejo de, de, de todo esto es justamente el... el eh, el quehacer de, de, de la sociedad y lo que viene. ya qué nos referimos con que ahí viene lo peor? Eh, vamos a tener mucho más casos eh, de gente enferma, vamos a tener más doctores, enfermeras y gente de servicios que van a estar enfermos, entonces vamos a tener un déficit de mucho más gente, mucho menos gente eh, que puede tener la, la utilidad para, para ayudarnos. Entonces, por eso es extremadamente importante el hecho de quedarnos en la casa para limitar la gente que se está contagiando de un lado al otro. Y es lo que podemos hacer el día de hoy y definitivamente seguir ayudando a nuestros vecinos, a la gente de tercera edad y sobre todo si se puede donar a, alguna, a un agente comunitario, a alguna fundación, háganlo porque todo, todo ahorita está ayudando oiga doctor, hay una, una pregunta que, nos, eh, que que ha surgido por ahí, aquí entre nosotros, en cabina, y probablemente también allá afuera, con de seguro, más bien de seguro allá afuera, entre la gente, que obviamente por tie los tiempos que estamos viviendo, los tiempos difíciles en, en cuanto a salud pública, eh, pues los hospitales están más llenos, obviamente, el personal está ocupado en, en, en estas atenciones. ¿Qué hay de la gente que tiene otro tipo de, de dolores o problemas? más que va al doctor porque nos ha nos han, nos han dicho por ahí que en algunos lugares pues una vez que ingresas a, ahí al, al, al pabellón pues ya eh, este no dejan entrar a los familiares de, de, de personas que llegan al hospital por otra cuestión en los hospitales están siendo extremadamente precavidos y también, por ejemplo, está pasando mucho con, con eh, mujeres embarazadas que están dando a luz, que se limita mucho el, la, la persona que está allá adentro y la verdad es, es, es, eh, es, es triste y difícil para la familia, pero es muy importante para la salud de tanto la persona que está enferma allá adentro, como el bebé, como la mamá, como toda la gente que está allá adentro teniendo otro tipo de cirugías de emergencia que hagamos ese distanciamiento y, y es difícil y no es lo último eh, pero es algo importante y también hay que recordarle que digo, o sea, sí está el coronavirus, pero también, o sea, la diabetes no se va y la presión arterial no se va y todos los demás ataques que podemos tener tampoco se van entonces bueno? seguimos o sea, las clínicas siguen abiertas para y los médicos seguimos ahí parados, para aparte del coronavirus o sea, asegurarnos que todas las cosas que, que pueden complicar el coronavirus eh, estén bien, entonces si necesitan ¿Qué? sus medicamentos si eso, y también muchas veces, Don Cheto, pues ahorita estamos hablando del coronavirus, por otra cosa también importante, aparte de la salud mentales son los dientes. Y digo, pueden haber emergencias de los dientes, entonces, digo aunque no hayan dentistas como para hacer limpiezas normales, si sí hay dentistas, en dado caso que hay una emergencia dental, que hay una, una cosa ahí cariada y que duele mucho la muela y así, o sea, estamos teniendo doctores en muchos lados y dentistas que están listos también para, por ahora sí, para, para lo que no es, como lo menciona usted, lo que no es el coronavirus. Sí, ok, qué bueno, muchachos. Doctor, yo quiero preguntarle acerca de esta mm. supuesta eh, cura potencial que surgió aparte, por parte del doctor Jacob Glanville, que justamente tiene como que a él y a su equipo trabajando en el norte de California, eh, doctor, y se rumoró mucho esta semana que él, aquí en Estados Unidos, ya podría tener una cura potencial del coronavirus. ¿Ustedes saben algo al respecto? No, es muy importante tomar en cuenta que eh el proceso completo para el desarrollo de un medicamento y que lo probemos, eh, tarda mucho tiempo, porque muchas veces tenemos resultados preliminares, y ahorita que es como se llama una emergencia, muchas veces utilizamos medicamentos que tenemos evidencias a media sin saber cuáles son las complicaciones de ese medicamento, ¿no? Entonces, es muy importante ahorita tener un poquito de, de digo, que sí se está viendo muchos medicamentos viejos y nuevos, pero tenemos que tener un poquito más de, de, de, de información, y digo, definitivamente es un, un, un relleno de esperanza que puede ser la diferencia. Yo tengo una pregunta para usted doctor, este, Adelante. el día de ayer el, el condado de Riverside emitió eh, una recomendación a sus residentes que si iban a hacer este algún mandado o lo que sea, eh, le recomendaban que se cubrieran ya sea con cubrebocas, alguna bandana, porque están emitiendo esa esa ese mensaje cuando pues nos está bien dicho que tratemos de evitar eso porque pues obviamente hay escasez. Es muy buena pregunta. Estamos teniendo mensajes cruzados y de tanto de gente en China como WhatsApp Fotos, como también eh, gente en Checoslovaquia que está utilizando maneras diferentes de utilizarlas las mascarillas. Hasta ahorita no hay, o sea, la única manera realmente de probar si funcionan o no es poniendo 10, cinta, de hecho, a 20, a 30 personas. 10 personas uh -huh. con las mascarillas de quirúrgicas, 10 personas con la la N95 y 10 personas sin, sin, sin ningún tipo de máscaras, y agarrar a una persona uh -huh. que tiene coronavirus y toserle a todas esas personas y a ver quién se enferma. <risa> Entonces, realmente es claro. esa es la mejor manera, es es la única manera real de ver si funciona o no funciona y también la otra cosa cómo están hechos los materiales y cómo están hechas eh, las pruebas eh, en, en modelos de animales y en, en, en, en computadora. Entonces, vamos a tener mucho este debate, hay que ver qué dice la evidencia, que es lo más importante. Hasta ahorita la evidencia eh, que nos marca, es decir, que lo cambia de un lado al otro la evidencia. Ahorita la evidencia dice, no vale la pena mejor poner esas máscaras en, en los hospitales y las clínicas, donde ahorita se está atendiendo claro. mucho más gente. Eso es lo que se recomienda ahorita, y tal vez, vengo en unas dos semanas, le digo, miren, apareció un nuevo sistema, un nuevo artículo y esto es la nueva recomendación, pero hasta ahorita sigue siendo esa recomendación de la CDC. Ah. ¿Ahí? Okay. Eh, doctor, por un lado acaba de decir la Organización Mundial de la Salud que el, que el COVID-19 no se transmite a través del aire, pero por otro lado, Obviamente las evidencias, como usted lo comenta, también nos dicen en casos que nos platicaba su compañero colega allá en España, es que el tocar cualquier cosa que haya sido, no sé, estornudada o tocida por algún enfermo, eso puede hacer que nosotros nos contagiemos así de la nada. ¿Siguen avances en, en torno a, a saber cómo nos contagiamos y cómo no de la enfermedad? Eh, eh, Ságanme una pregunta muy importante. Lo que sí sabemos ahorita es lo que mencionas. ¿eh? Cuando nosotros tocamos algo de cualquier superficie, el virus vive ahí mucho tiempo y nos tocamos los ojos, la nariz la boca, estamos perpetuando ese ciclo de contaminación. Y, solo, o sea, y y lo que estamos viendo y lo que está eh, refianzando el doctor Yañez es que justamente cuando uno tose, deja muchas muestras y realmente eh, no estamos... E este contagio es mucho más fácil de, de lo que pensábamos El hecho de tocarlo y ponerlo en los ojos En la nariz en la boca eh, Lo que hemos visto es que En, en procedimientos, por ejemplo los los las, las oficinas dentales cerraron Porque al momento que hacen el, el famosísimo no salen bolitas y burbujitas así por todos lados, con el virus volando por todos lados, y ahí sí, sí, sí donde sí, estaba sí. el aire, el, el, el virus volando por todos lados, entonces ese sí el momento donde teníamos el virus volador, pero ahorita que, que en, en cosas normales, cuando uno tornuda, cuando sale el moquito o algo alguien hace cosas normales generalmente no es el caso ¿Qué Oiga, doctor, le mandamos un abrazo grande, doctor Elan Chapiro, este gracias por estar siempre al pie del cañón sacándonos de tantas y tantas dudas que nos que nos invaden en estos momentos. Un abrazo grande, doctor, muchas gracias. Igualmente un fuertísimo abrazo. Ándale, pues, seguimos en contacto con el doctor Elan Chapiro, este que pues andan en todos lados, y ¿sí? él ahorita dan sus opiniones acerca de cómo va la guerra contra, eh, desde ya desde los hospitales, desde desde el personal médico, con esta pandemia del coronavirus que nos trae, ahora sí que cómo nos trae, ¿verdad? Yeah. Claro. Sí. Don Cheto, vamos a regresar con una chica más para que se vayan preparando para quemar al compadre, el esposo, a quien sea, 1-866-446-6653 o el 818-520-1055, vato que dice, ay, esta cuarentena me ha sentado para hacer cosas productivas, una chicotota más saludos <risa> saludos llegó el momento de reportar ese amigo tuyo que se pone guantes para cambiar una llanta presentamos una chica más en doncheto al aire ah tres, dos, uno, vamos, señor, estamos al aire, buenos días, oiga, ¿soy yo o, o todos andamos durmiendo mal? Ah, usted, señor. Yo usted no, yo, yo también bien, estoy durmiendo bien. mal, yo también estoy durmiendo mal, ¿eh? Yo, mal, ¿eh? yo, ah, yo como que, sí, tú también, chicas, Ferrari. Sí, ca, es como como que tenemos mucho de dormir, pero no, yo no todo un día voy. Llevo varios días que no duermo así así no, al así no. Ando como no cierto, cansa como, un cansa como. Yo duermo bien a gusto, es más hasta tomo naps. No, porque tú tú estás blindada por todo lado, úsame. Si se pone ser? mala, tiene novio doctor Si le da falta marqueta, tiene novio marquetero <risa> Si se aburre, tiene novio músico Voy ¡Oh, listo ¡Oh, ¡Oh, Dios! Dios! Así Confirmo todo lo anterior es... Confirmo Vesta tu tapadera, te confirma a <risa> mí Oiga, este, buenos días, bienvenidos a esto que es Una, una chica, chica más! más Bato que dice, no sé, me siento raro <risa> Una chicototota más Teléfono en cabina 1-866-446-6653 O ya lo saben El 818-520-1055 El Tino Madorkat El Tino Madorkat Oiga, me mandó una que se llama El Cinco Guzmán, dice ¿Vato que canta de, la de Aullando de Romeo Santos? <risa> no ¿Vato no. oh, okay. que canta Aullando de Romeo Santos? ¿Vato que conoce Aullando de Romeo Santos? Yo no una la tota, Ah, otra. ¿cómo no? La de Aullando como lo au, au. ¡Ay, no, chino! Eres ¡Ay, una Dios, ahí está, ver, sí! ¡Ahí no, está! ¡Ahí está! ¡Ahí está su ídolo! ¡Ahí está! ¡Su ídolo! Pues, porque yo soy si la conozca ahí, ahí está el, el, que, el que no le gusta el genio el, este el género de nosotros todas las veces que digo canciones que te gustan nunca has dicho una de, de nosotros chino, nunca uh, no, no yo te disculpo yo por mí hoy lo que te tu bomba gana uh, pero nomás es un detalle que yo amo las de enero de no, Ay, porque lo está, sarcasmo, por eso, lo está diciendo con sarcasmo por eso lo están diciendo con sarcasmo Mentiros, okay. vete a trabajar a tu lado por eso ¿No, aquí por ni por crece qué? ni reverdece. ¿No ah, te gusta esto? ¿Cómo no si oh, no, señor? Oh, oh, oh. Ay, señor. Uh -oh. No, si ya me enojé, pues Luke señor, me reggaetón, pu reggaetón, pu reggaetón, siempre reggaetón, Señor güey. mandaron, lo mandaron en las redes sociales. Sí, eso, Esa la canción, guango, tiene una canción regional, hombre. A ver, vamos con la llamada, no se me enoje porque al rato se me pone mala la bill y se puta, bien. Yo a mí estás igual que el chino. Ay, claro que no. Nunca estás. te digo, ay, escuchando mi carro, la de Marisela. Ah, no, nada, nada. La Maricela ni siquiera regional, no le explica a Alfredo Olivas, yo regional mexicana, yo la he claro, Bueno, no, a ver, pues. Yo la tengo estoy manejando que... Alfredo Olivas, Gerardo Ortiz, cosas así, señor. Ah, vamos fíjese. Vamos a llamadas, la número cuatro de Cheto, Juan Carlos. Carlos, ¿cómo estás, Carlos? Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Juan Carlos, bo... Buenos días. Juan Don Cheto Buenos días Don Cheto desconexión aquí debido al coronavirus 19 ahí eso no tiene que, eh, que, que ver el... infectó el teléfono Oiga, le estaba diciendo yo a la gente en esta chica más Que dice un amigo que se llama Eric Que vato que detiene miedo al coronavirus una chica más Y yo decía, yo le te, yo sí tengo miedo, yo sí me preocupo Digan mi chica más Digan mi exagerado Digan misa A mí déjenme Yo sí yo sí tomo mis precauciones porque yo sí no la libro Es una chica consternada Soy una chica consternada más sí, sí, sí, sí, sí. Me yo. da gusto escuchar eso Me da gusto escuchar eso porque solo así se va a cuidar Usted lo que no le da miedo Sí Le vale, gorro, Qué buena, que bueno sí. que le da miedo para que se cuide Ahora sí vamos con Juan Carlos a la número 4 señor A ver, Juan Carlos, ¿cómo estás, Juan Carlos? ¿Don Cheto? Bien, ¿y ¿ustedes días. cómo están? <ríe> Qué hijo saludarte, Juan Carlos, este... Eh... ¿Cuál es tu chicotota? ¿Cuál tu chica más? ¿Don Cheto? Sí, sí vale, de... te estoy escuchando Este, saludos a todos acá, aquí en Don Cheto, y de... Un día, mi señora, me encargó un pollo de acá de los gallineros, de acá de Soledad, un cheto, y ya sí, cuando sí. llegué para la casa ya tenía el agua y todo, y cuando salió ya lo había matado el pollito, tenía un pollo fresco, ¿verdad? que me encuentra con unos guantes pelando el pollo, don Cheto, dijo que si no le hablaba usted, ella misma me iba a quemar, don Cheto Pero qué bueno, qué bueno, ¿por qué estabas pelando un pollo con guantes? ¿qué no te acuerdas tu madre? Veo, tu jeba, Cheto, pues, ¿cómo ese, desplomaba? Ese, ese ya, se apesta los dedos se apesta los dedos, don Cheto las manos eh, duelen, ¿también, no? ¿no? también si te tragas unos tacos de, de al pastor, se apesta los dedos vato que dices... Ay, ay, ay, como que no lo quiero hacer. Una chicotota más. Se el pollo en agua caliente y le quita las pluma, señores. No, ay, no, no. Ay, ay, no sé cómo. Mi jefa los agarrado y ay, así, mira, en 30 segundos se despluma un pollo y así... La... Que era contento vela, mi madre ¿Cómo no? Ahorita regresamos con Notiché, dígame Le iba a preguntar, a ¿usted ha desplomado uno? <risa> ¿Que si <se> desplumó pollos? <risa> Ay, <no. risa> ese, es mi, ese es mi segunda apellido <risa> No, pero que tal No somos la CBS Pero tenemos las noticias Con el panzón Que ya no se ve ese Notiché Buenos días Estados Unidos, buenos días mundo, buenos días usted. Estoy es notiche, ¿qué tal qué tal mi intro de hoy? ¿No muy perrón, muy buena, eh, muy uh, lopeo. Eh, no, no, no, ya yo que vamos al punto, al punto, al punto. Nomás no es buenos, es buenos. Es todo. Mm, bueno. bueno, bueno, pues está bien. Si se trata de corregir, tú eres ah, mucho ya. más corregible que el señor, mira, ¿eh? Ya, mira, ya, mira, mira, a evitar, mira, ya, ya, ¿sabes? ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Tú ahorita crees nada que hacer, ponte a practicar el baile del rodeo, pasito del baile del rodeo, anda, el payaso de rodeo. ¿sabes? ¿Por, ¿por, por, ¿por, ¿Por qué el payaso del rodeo? Ah, hombre, para que la fiesta no la riegue y estorbes, hay ponte a practicar ahorita que no tiene nada casa. ¿Eso qué? ¿Nunca ha a las viejitas que se ponen a bailar payaso de la riega y nomás torban? ¿Y eso qué Era. tiene que ver? Aprovecha ahorita tu tiempo de ocio que no haciendo nada, ponte a practicar, ándale. Tú deberías aprovechar, de hacer... cuidar a los vientojitos porque los tienes abandonados. <risa> sí, sí, Chino, sí, sí, los dos, los dos. Pues yo te voy a hacer una cosa, ayer se hizo de comer albóndigas y mandó foto y todo, o sea, ¿tú qué hiciste, Chino? Yo hice mole de olla, señor Y me hizo un café frío que me pasaron la receta Bien perro mm. El mole de ella lo hizo la güera yo lo No, la, la güera, güera. no sabía hacer ni, ni marucha ni ju ah, sí. mm, No, yo sé pues no, Yo, yo vale. te lo digo Yo tengo una pregunta y dice, ¿cómo sabe? Porque Chino una vez lo dijo, me lo comentó a mí Pero juré no decirlo nunca Y ya <risa> Bueno, regresamos a, a las sí, noticias, señor? gracias No, estoy sola no estoy solo, señores, me acompaña un equipo Uy, Hijo de este equipo hijo. Si fuéramos equipo de fútbol, seríamos el Real Madrid ¿De dónde? Ahí sería Uy. Sergio Ramos Claro, por supuesto En fin no sería Tony Kroos Gisele sería Luka Modri ¿Y usted? Zidane, mi compa. ¡Ah! ¡Ay, señor! La chica Ferrari. Ella sería... Barán, pues Carvajal, será Carvajal. pues bueno, bienvenido esta noticia. Oye, noticia, señores. Se estima 240.000 mil muertes mínimo por el coronavirus. Lo dijo el presidente de Estados Unidos también. Después de viajar a México, 28 estudiantes de Texas dan positivo al COVID-19. Les tengo todos los detalles. Además. Nos llueve sobre mojado. Incendios de Nueva York. Tiembla en Estados Unidos. Todos los detalles se los traigo. Además. ¿Qué trae, señor? ¿Qué tiene, señor? ¿Qué te cuesta si no? ¿Qué te cuesta, hijo? No, y, te, y tengo mano. Preciso y con... no, no, no le mueva. No quiero revelar la verdad, pero así ¿Eh? dejémoslo. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cuál no re... la verdad Dilo. es que yo le dije el teaser. Cuando, no, él, no, no, cuando cuando, cuando él cuando él cuando él le pone de su cosecha y él cree que va a mejorar lo que uno le dice es cuando la riega. Ese teaser literal y textual se lo dije o no, Yosyl? No, bueno, no, no. No, no, no, Yo no le dije, se lo dije o no? Yo a Mijinito lo defiendo. Se lo dije o no? Siempre. decirle, cuando usted se desconectó cuando estábamos en comerciales, ahí estábamos discutiendo nuestras noticias y Sayil le dijo, "Di, esto es esto y esto otro." Me corrió. Gracias, gracias. No, gracias, que el chino gracias. tiene la capacidad ah, ah, ah, de hacer eso y mejor chino? Sí, claro, claro, sí, te ahorita lo que es lo la realidad es tú te oíste muy bien y eso te lo felicito las palabras, el texto no más, que fue no chi, le dijo Saida chino, baby Di, tal, tal, baby, tal, tal. Baby. ¿Cuándo, güeyes? Señores, duro, baby. en las noticias del Terry sobre este coronavirus, muy bueno, hasta enemigos políticos hacen las paces durante esta crisis. Ingrid, buenos días. Hola, ¿qué tal, mi que Mancheta? Efectivamente, el COVID logra milagros, no solamente que el chino dé bien su teaser, sino que también... Andrés Manuel López Obrador se reconcilió como un enemigo político. Al volver, les contaremos con quién. Es todo, Ingrid. Oiga, ya, los... Ay, ya, ya, ya nos va a ver. Sí, sí claro. Ver? Ter Terquito Padilla en los deportes. ¿Cómo estamos? <risa> <¿Qué tenés? risa> Terquito en deportes, Padilla. Entre Miguel Herrera y David Paytenson también. está. El señor Cita. Gemita Márquez tendrá que esperar unos diez, bueno, unos años más para poder pasar a la inmortalidad. Y por último, escalofriantes, la narrativa que dio Pepe Reina de sus días con el COVID-19. Todo esto en los deportes. A ¿Pepe si Reina, el, el, el portero? Bipi, sí, la ¿no? Escalofriantes, ¿eh? Escalofriantes, la, la, como escribió sus tiempos con el COVID-19. Ya lo venció, pero se lo a atender aquí en los deportes. ¡Oh, uh, gracias, Tito! Aplala, te tengo un nuevo, ayer, un nuevo ¿sí? nombre durante... No, no, lo dijiste muy bien, ahí te vas a aplausos también. Oye, este tengo un nombre para durante lo que dure la cuarentena, ¿Eh? va a ser Terquitito Padilla. Terquitito, me gusta. Terquitito <ríe> Padilla. Ok, este Don Cheto Giovanni Medina es de Ninel, Reta, Atalía sí, Julio sí, César sí, Chávez sí, Jr. y a Sergio Mayer A pagarle a las familias de escasos recursos En México para quedarse en casa Yo pensaba que era Miguel, decir tonteras Luis Miguel reaparece para pedir Que se queden en casa Y Pati Navidad lo vuelve a hacer Dice que COVID-19 es conspiración De la Organización Mundial de la Salud Le tengo los detalles Ay, no puede ser con esa señora, la neta No, bien conspiranoica Se volvió bien conspiranoica. ¿Qué le pasa, señor? Sí. Empecemos con la noticia, señor. Bueno, pues, algo, puede, puede mira, a lo mejor hay algo de conspiración detrás de esto, te lo casi estoy seguro que sí, pero a mí, un ciudadano a pie, me vale madre que hay conspiración ahí detrás. Yo me cuido. Don Cheto, ¿la, la gente enferma y la gente de las muertes y las... Eh, bueno, también los, a... los gobiernos también son capaces de todo, pues, hija, pero a mí qué. Yo lo único que me queda a mí, como no puedo cambiar una conspiración... Si es que lo hubiese, lo único que me queda es cuidarme y de que no sea un número de los que ellos, si es que existe una conspiración, tengan planeado. Pues sí, por pues sí, favor, no. Sí, pues, pues, pues sí. Señores, el gobierno de Estados Unidos pronosticó, en el peor escenario de muertes del país, sería doscientos En el mejor escenario, solo 100.000 Así lo dijo. No. Eh, el gobierno americano, estadounidense de Estados Unidos, de USA, Ey. liderado y comandado, gordon pelos de lotitron el gobierno también que se trataba de estimaciones y que el número podía reducir si si, si, si, si, si, si, si se, ha... si se hacían las medidas necesarias yo ayer salí por una pizza bryant quería pizza y yo fui por una pizza a la calle pizza ¿Eh? pizza es que yo soy de Guadalajara y ya decimos pizza Ay, nosotros no decimos pi... no, sí, no es cierto, no es pizza Sí, dicen no es, pizza no Señores, la doctora Débora Birs Asensora del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Coronavirus Presentó modelos de estadísticas Para los dos escenarios Con y sin medidas, precisó que se va, que utilizan datos de diversas fuentes y que usan también información de otros países con experiencia en esto de, del coronavirus, destacó que las siguientes dos semanas serían cruciales. Ojo aquí, las dos semanas que vienen son cruciales, les repito, las siguientes dos semanas son las más importantes para frenar la curva de contagios y a la vez... Obviamente, y de fallecimientos por el coronavirus, el presidente Donald Trump se refirió además a la extensión de las medidas de distanciamiento social que busca frenar el coronavirus en el país hasta el 30 de abril. Aquí hay una situación real. Vamos basándose en los números. Los hombres mienten, las mujeres mienten, los números no mienten. Señores, en uh -huh. España bajaron la contagios y la mortandad cuando hubo el distanciamiento social. Sí funciona estar hasta a, a, a los 6 pies de distancia de una persona y otra. Sí funciona. Adelante, Chino, no digo que tú sentís de coronavirus, era Adelante, vamos contigo. Gracias, compañero, pues luego de su viaje a Cabo San Lucas en México, 28 estudiantes de la Universidad de Texas dieron positivo al coronavirus, esto se acaba de informar por parte de las autoridades escolares y salud pública de Austin, el grupo de aproximadamente 70 jóvenes viajó en un avión alquilado a este destino turístico eh, hace una semana y media, pero a su regreso Pues solamente 28 estudiantes dieron positivo al COVID-19, Don Cheto, imagínense. Y docenas más están bajo investigación de la salud pública, pues para ver si después tiene tienen síntomas. Dicen que de los contagiados, cuatro de ellos son asintomáticos. Y por su parte, pues la Universidad de Texas confirmó los contagios también. Pero hasta el momento, Texas ha registrado 3,403 casos confirmados de coronavirus y 54 muertes. Pero imagínense, Don Cheto, hace una semana estaban en México como sin nada en Los Cabos todas estas decenas de estudiantes. Y ya son 30 que llegaron de Los Cabos en coronavirus -aus. No, ese señor. Méndigo, contagiadero. Con contagiadero que anda a ver. Que anda haciendo. Oiga, vamos hasta México y ahorita, porque como el chino no es de coronavirus, vamos, vamos a acabar con esto del coronavirus, pero en México este, esta epidemia ha hecho que hasta surjan eh, las paces entre enemigos políticos. ahí está la bella Ingrid Lasfri. ¿cómo estamos, Ingrid? Hola, ¿qué tal, mi querida Muy buenos días, pues iniciamos rapidito sí, sí, nada más con bien, la cifra. Qué, qué bueno, Ingrid, quiero saludarte. Con... ¿Qué? Ingrid, ¿no así nos oyes? Estoy. ¡Hija! Sí, aquí estoy. Ah, sí, sí, que adelante con tu noticia, beautiful. Ay, es que yo ya había empezado, pero no me escuchaban. Bueno, ah. iniciamos con las cifras porque aumentó a 1.215 pacientes confirmados. esto cifras de la Secretaría de Salud el día de hoy por la mañana. La cifra de víctimas fatales aumentó a 29, una más que hace 24 horas. Por lo pronto, 3.511 casos sospechosos, 6.282 negativos. En un solo día aumentamos 121 casos confirmados. O sea, ya se está despegando este número eh, de contagios por día, lo cual obviamente hace que sea importante que ya hayamos entrado a la fase de emergencia en la Ciudad de México, por ejemplo, el 90% de los negocios están cerrados, se han tomado otras medidas, ya que hay gobernadores como el de Hidalgo y Querétaro que han dado positivo al COVID, pero el COVID en Santiago pero... está logrando que haya Eh, milagros, ya lo vimos con el teaser del de chino, que lo hizo impecablemente bien, aunque haya sido obra de Zahid, pero también logró que eh, Andrés Manuel López Obrador se reconciliara, y lo digo entre comillas, pero bueno, podría ser, con uno de sus detractores más importantes, que es el expresidente Caldeón. Resulta que el presidente en Twitter, el expresidente Calderón, puso una fotografía de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Culiacán en Badiraguato, donde bueno, ha dado mucho de qué hablar esto. Resulta que puso en un círculo una persona que está detrás del presidente y dice, ¿Quién es esta persona que está detrás del presidente Andrés Manuel López Obrador? Lo que dijo el presidente es que lo quería acusar de que había estado en una convivencia con familiares del Chapo cuando se trataba de un médico que estaba ahí de la Secretaría de Salud y no le estuvieran colgando milagritos, que ya le llamaba como que hubiera un diálogo y reconciliación así es que el presidente Calderón dijo pues le tomó la palabra, hagamos una tregua no polaricemos ni desde la presidencia Ni desde la oposición Concentrémonos en atender la emergencia No me voy a disculpar Pero sí me parece preocupante Que en medio de una crisis mundial El presidente ocupe su tiempo y energía En algo que no sea atender esta grave situación Fue lo que dijo, o sea, de pues, está bien si sí, te tomo la palabra Pero al final te vuelvo a echar Entonces no sé si te vayan a hacer o no vayan a hacer amigos O por lo menos durante esta crisis Ya nos estén tirando duro Pero podría ser un milagro del COVID-19 Podría ser un milagro del COVID-19 ahora Ingrid le tengo yo también una que me acaba de llegar desde ya desde Celaya donde Cuénteme. obviamente el narco no para. Bloquearon no. y quemaron vehículos en la carretera de Celaya. A pesar del confinamiento por el coronavirus se registraron bloqueos con autos quemados después de la después que la policía del estado se enfrentó con un grupo armado y de acuerdo con cabeza de vaca, el secretario de Seguridad Pública del estado todo se de derivó del robo de una camioneta. Entonces, ahí ahí empezó el desbarajuste en unos tramos carreter de la carretera ahí de Celaya donde sujetos atacaron a los policías quienes respondieron la agresión y comenzaron las detenciones, las de las detenciones. Tras este enfrentamiento inició el bloqueo en los tramos carreteros que llevan de, de eh, eh, por la a las que llevan a la ciudad de Celaya. Otro sí, incidente sí, también se, regi se registró Eh, sin muertos, en, en el Eji Juan Pablo II, un grupo armado llegó un comercio que vendía material de construcción y arremetió contra personas que estaban dentro de ese lugar. Así están las cosas, el narco no, se, no para, eh, la maña no para, a pesar del confinamiento, Ingrid. Muchas gracias. Así por es, porque nutrición. además ahí también es una huachicolera, entonces está dura la cosa. Gracias. Así está la, dura la cosa. Un abrazo para usted, Ingrid, este, gracias por estar con nosotros, Ingrid John Bajo Lásper, Ingrid John Bajo Lásper, ahora sí nos vamos con el chino porque nos llovizó a mi mojado, el chino nos trae dos noticias que no tienen que ver con el coronavirus o oh, sí, adelante sino Señor, al regresar de la canción, la noticia más importante, la que usted está esperando, sismos, bien, incendios, todos los detalles al regresar. Bien, chino, bien, chino, estoy muy orgulloso de ti, hijo. Le tiene mucha fe, señor. Gracias, gracias. Sí, así como va, este es el gran principio del chino, yo creo que <risa> <risa> <¿Sí>? bien, chino. <risa> Eres la persona ideal con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal te has vuelto tan indispensable Indispensable dato de regreso en Noticia, un abrazo a la gente de Oklahoma que nos está escuchando, un saludo a mi amigo Pepe Ramírez que me está mandando una foto a 1.43 la gasolina ya. No manches. Eh, en Texas también, ah, señor. Hijo de la no, pues qué chulada. No, vos, de eh, no creerse. En California estamos felices, yo fichar gasolina hace como dos días a 2.60. A 2.60 no, y andamos bien gustón. Ya andamos bien gustón. Un dólar. <ríe> Señores, vamos con las noticias, eh, que le da la vuelta al mundo con un, un periodista ya de por 15 años, eh radio difusor, locutor, eh, animador, animador ¿Maestro de ceremonias? ¿Qué señor? Elvin David, David, adelante, hijo. Ay, gracias, don Tieto. Nos llueve sobre mojado y es que Nueva York, el epicentro más grande de coronavirus en Estados Unidos, también sufre de incendios. Cuatro mujeres perdieron la vida. El día de ayer, cuando se suscitó un incendio alrededor de las 7 de la noche en un edificio de apartamentos de seis pisos, en el, en el vecindario de Mount Dine, cerca de un hospital, eh, enfrente del hospital Lebanon, desafortunadamente murieron cuatro mujeres. Los bomberos pudieron controlar el incendio, aunque se propagó rápido ya que fue en el último piso, pudieron sacar a todas las personas. Solamente eh, desafortunadamente murieron cuatro personas. También donde nos llueve sobre mojado y es que hay sismos o terremotos por todos lados el día de ayer hubo un fuerte hubo un fuerte terremoto de 6.5 en el estado de idaho eh, gracias a dios no pasó nada fue alrededor de las 5.52 de la tarde no se registran eh, ninguna eh, cómo se le llama ningún sus pues pérdidas ninguna pérdida nada en ninguna él, pero, pero la noticia aquí es de que volvió, porque hace una semana pues tembló también allá dos, una semana y media, dos es, Tembló Ahora es en Idaho, obvio, eh, está muy cerquita de donde fue el, el temblor pasado Entonces mucha gente anda espantada porque les está temblando a cada rato Incluso hay muchas réplicas pequeñas, aunque... Hay que recordar que en California cada rato tiembla Y aquí estamos acostumbrados Aquí está temblando constantemente Nada más que la gente ya está acostumbrada Y son temblores muy pequeños En Idaho no había pasado y ahí se empiezan La raza ah. empieza a temblar Digo, a asustarse pues Sí, pero a no asustarse Hasta, sí, hasta pues. las papas se asustan <ríe> ¡Ay, se te engañan tierra! <ríe> Hacen las papitas allá abajo <ríe> ahí deja de estarte cambiando! No me he cambiado, señor ¿Cómo no? Estaba haciendo una mesa muy bonita. No. Estaba haciendo no, un sillón. Esto ¿no? es desde el no. principio, de, o sea, del principio del programa estoy aquí. Y luego trae la chichi de fuera, Irene. ¿Y tú la chichi de fuera, Irene? Digo, pezón de pares y da, taparrosca de coca cero, ¿no? ¿eh? <risa> Señora, eh, no me he movido aquí desde que llegamos, ¿eh? Te <risa> voy a tomar una foto para que veas cómo estás ¿sí? con el pezón, el pezón de tapadera en el café allí, ¿eh? Ay, pero no fuera yo haciendo eso, me me tuviera... <risa> bueno, pues todo. tú, como que era tu sabráxica... <risa> De, de ¿Sí? eso, tú sabrás yo yo dije que no mandí pues para no verte, pero ¿tú no tú, no, tú no, mal, Gracias Gino por tu noticia, hijo. Regresamos con ¿cómo se, cómo le puse? A ti tú ya se me olvidó. Perquitito. Perquitito no. y los deportes. Doncheto a la ida. Estamos de regreso en notiqué aunque usted no lo crea, Don Cheto en este momento se levantó y fue a pasear a los perros, pero no se Correcto. porque en el teléfono, aunque usted no lo crea, tenemos a Terquitito Padilla con los deportes, Tito. ¡Tito! <risa> ¡Uy, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, aquí estaré cerco. Percos y como los Oye, los duros, ya que mira. no te aplaudo eso, Yo te aplaudo eso. ¿eh? Te mira, aplaudo eso. Ya que no hay deportes, ¿por qué no das una receta como cómo preparar un No, sí si hay, sí si no, sí si hay. Mira, agarrón, ¿eh? Agarrón de comadres de lavadero entre Miguel Herrera y David Faites son primero, se veían algunos momentos en algunos días atrás, para ser precisos, del pasado fin de semana, que como que el América estaba ahí queriendo poner a Miguel Herrera para que dijera que que si el señor Ibarra, que si podía estar que si era bueno por la derecha, que hiciera si bueno por la izquierda, que hacía bastantes funciones en el campo, todo esto por si acaso se vuelve a reanudar la liga bueno, pues el señor David Faites es una pregunta el día de ayer, dice que Miguel Herrera ¿En serio? El Subamérica y tú pretenden proteger a un golpeador de mujeres, a, un, a alguien que estuvo en prisión. O sea, intentos de feminicidio. ¿De verdad, Miguel Herrera? Entonces Miguel Herrera le contestó. ¿Sabes qué, David? Tú siempre has dado una nota fuera de lugar. Eh, esto yo no lo digo, lo digo la directiva Incluso ya dijimos y si pusimos y si esticulamos Que el señor está separado del plantel Acordémonos que de todos modos El señor Ibarra es un activo de las Águilas de la América A una persona la que invirtió Y no, no le dio su carta como agente libre Sino está mirando la posibilidad de cómo venderlo en el extranjero Para recuperar algo de lo invertido en este señor Renato Ibarra ¿Qué les parece, eh? Es que, bueno, aquí hay que hay dos cosas importantes, primero como persona, obvio, lo odias porque sí es cierto que golpeó a la mujer y sí es cierto que a lo mejor como persona no es muy grata, digo es un jugador profesional y en la cancha es otra cosa, entonces es un equipo en el cual tú lo fuiste a comprar por cierta cantidad y el hecho de que ahora quieras o no, no sabemos si golpeó o no golpeó a la mujer, ahora tenga que... No, sí sabemos, está pues, ahí están las imágenes No, ahí sí, están cómo las no. Imágenes, sí, pero la mujer, la mujer salió a defenderlo entonces, Sí, pero ¿eh? aún, sí, aún así se sí, Tiene si ya, a ver, si la señora sacó so, este sacó declaración. Bueno, hizo la gran tontería marido, de la mujer había, y de defenderlo. Habían imágenes, habían testigos. Yo la verdad, yo no Video. me dejaría como equipo, eso es además, ella... decir que está bien que golpea a una mujer. Claro, no, claro. No. Además ella dio entrevista diciendo cómo había narrado las cosas, aunque después dijo, "Ay, se me olvidó." No, por eso, no, no, no, yo no, no. yo entiendo esa parte Pero aquí tienes que dividir Que el bateo es un jugador profesional y lo trajeron como jugador No, eso no tiene nada que ver ¿Dónde está Entonces, la morada? La... No, ¿dónde sí, está la morada? el equipo tiene que sacar, por lo menos, como dice él, vamos a venderlo, que me re, tratar de recuperarlo. Bueno, no, vamos, pero que lo venga pues, del extranjero, digo, también sería muy poco, uh, muy poca memoria de cualquier club mexicano querer comprar a Renato Ubarra después de todo lo que pasó en el América, bueno, ese es mi punto, ¿Verdad? Por otro lado, uno Fox Sports en, en México, da a conocer que el uh, comentarista deportivo Alejandro Blanco, Alex Blanco, dio positivo de COVID-19, dice que empezó a sentir síntomas, y bueno, pues ellos activaron el, el protocolo para apoyar a a y a su familia ya lo tienen por ahí este aislado eh, y pues apoyándolo médicamente para todo lo que sea a Alex Blanco y hablando de COVID, no sé si midieron la narrativa que dio este el portero español Pepe Reina de le dice él, "Me asusté tanto, me faltaba la respiración casi por 25 minutos, lo bueno pues es que tuvieron hacerte un respirador." Dice, "Es terrible los síntomas, me dio fiebre, me dio tos y un dolor de cabeza imparable." O sea, narra todo cómo estuvo, ahorita ya está, ya venció. COVID-19 el portero español que uh, está en Aston Villa, pero Pepe Reina describiendo los momentos aterradores que vio con todos esos síntomas, ¿eh? así de que tómenselo en serio, como dije por ahí, manténganse en su casa, porque esto de verdad, ya están las pruebas, es terrible ver las imágenes en Nueva York, ¿no? Es ahí no, la verdad yo, sí, aquí. la verdad sí, es, es que es, eh, son cuestiones desgarradoras en estos momentos donde todos tendríamos que unirnos en una situación que es parar y atacar esa pandemia que nos está ahora sí que eh, teniendo encerrados ahora, a todos. Oye, Tito, no sé si, si viste este mensaje que lanzó un agente de la NFL llamado Buddy Baker, eh, que representa Ajá. estrellas de la NFL como Doug Baldwin y Jack Dole, y acaba de anunciar que él perdió a sus papás por el COVID-19 este domingo, y le está el robando la con este mensaje, sí. diciendo que sí. por favor, literal, se cuiden, sus papás obviamente pues estaban más, uh, más grandes, ah, tuvieron... Mayor. Eh, Casados durante 51 años, pero literal se, mu se murieron casi al mismo tiempo, uno en cuestión de minutos cuelos, wow. entonces una situación es que muy triste, feo, ¿eh? esto no es un juego dice triste, triste. Ya para terminar, Juan Manuel Márquez tendrá que esperar para la inmortalidad, así lo dicen los diarios, y también lo dice un directivo ejecutivo del Salón de la Fama que se encuentra en Canadá. Dice, algunos de los peleadores que estarán, este, este, serían puestos en el Salón de la Fama, como Juan Manuel Márquez, como Sugar Shane Mosley, como Bernard Hopkins, bueno, pues tendrán que esperar un año más, hasta el 2021 los, este, uh, podrán poner la inmortalidad en el recuerdo máximo de lo que es el boxeo, por el COVID-19, ¿por qué? porque dice, muy cierto, muy cierto, dice el lectivo porque se merecen una gran fiesta, porque se merecen una gran ovación de todo lo que le dieron al boxeo y, y mejor preferimos esperar a darles esa fiesta, ya cuando todo esto esté seguro, ¿qué le parece? Pues sí, qué buena idea. Ah, no, pues... está bien, digo, total, ahora mismo. Te los van a dar, esperarse un poquito más, no, no va a pasar nada, eso está chido. Exactamente, exactamente. Señoras y señores, esto de los deportes, como ven, si hay deportes, bueno, lo que pueda raspar de aquí, pero aquí está es el cerquetito Tito, digo aquí al cerquetito Padilla. Muy bien, Así Tito, lo te calla, felicito, de Tito, muy bien. <ríe> o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, en Twitter, bastante información deportiva, compártenla, y bueno, pues les encargo que le den like a las páginas. Yo me voy, me borro, me pongo, me desapareció, ¿quién digo? ¡Fuga! deportes y terquetito y al mañana regresar, al regresar el ex de Ninel Reta Atalía, Julio César Chávez Jr. y a Sergio Mayer a pagarle a las familias de escasos recursos en México para quedarse en casa, además Luis Miguel reaparece para pedir que se queden en casa y Paty Navidad lo vuelve a hacer dice Ay, que no. COVID-19 es conspiración de la Organización Mundial de la Salud, se lo platico al regresar Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Don Cheto al aire en este miércoles de colgar al asesino en el tendedero. ¿Cómo está el gordo más querido, consentido, pichocho, cachetón, papadón y panzón de la radio? Pues estoy bien, más gordo, más vasto, más panzón y más papadón, hijo. Ay, Don Cheto, pero ayer me tomó una foto con Bryan hijo de la Toto bien gordo, bien brilloso ya, mi hijo de la Tisnada también que iba yo. Le puedo hacer una pregunta honesta, Don Cheto, que me quiero con la verdad ¿Cómo está usted viviendo esta cuarentena? ¿Se la está pasando bien? Mira, ustedes me conocen, ¿cómo soy yo? Para mí esto es como un pan comido viejón En el aspecto de quedarte encerrado y, y ganas de desesperación de salir Cero, cero, cero Pero pueda tragadera, puede estar en la casa, pueda tragadera? Pues sí, señor, es que hay que ocuparnos, a hacer cosas. Yo ahora entiendo a Thalía de lo que se siente estar encerrada en la casa. Por eso mm. anda de loca viendo qué hacer en las redes sociales ¿Ah? y enfadando gente, porque <risa> uno tiene que pensar qué hacer, don Cheto, Esa es la verdad. Oiga, claro. quiero iniciar con pati Navidad, don mm. Y es que usted sabe que ella durante muchos Twitter, sobre todo en los últimos meses, ha revelado como que... Las ideas de conspiración eh, O ha hecho o Ahora sí que ha hecho pública Su rara forma de pensar Hablando de los ovnis Hablando de muchas cosas que yo no sé si tiene sentido Lo que pone, pero en esta ocasión Dijo que el coronavirus Que el COVID-19 era una estrategia De la Organización Mundial de la Salud Para controlar al mundo Le voy a leer literal lo que puso la actriz Patty Navidad, dijo es más fácil Engañar a la gente que convencerlos Que han sido engañados Pareciera que la Organización Mundial de la Salud da golpe de estado mundial. El COVID-19 es un montaje global para encarcelarlos en nuestras casas bajo dictadura y control del miedo. Un juego sucio para establecer su nuevo orden mundial. Fue lo que dijo Patti vida Dice, hay mucha manipulación y mentira. En realidad el virus no es letal a menos de que las personas se infecten de miedo y tengan el sistema inmunológico debilitado o padezcan de otras enfermedades graves. Hace menos daño que una gripe normal, por lo cual mueren mucho más cada año, fue lo que dijo Pati Navidad, Don Cheto. Obviamente mucha gente la ha empezado a atacar en las redes sociales porque no solamente Pati Navidad, Don Cheto, hay mucha gente que al día de hoy... No cree en esta situación y yo me quedo con lo que usted dijo que me parece lo más inteligente que he escuchado al respecto, don Cheto. Independientemente de que haya sido o algo sí. inventado, uh -huh. independientemente de que haya sido o algo para controlarlos, la enfermedad existe, la gente se está muriendo, la gente se está infectando y hoy yo tengo que colaborar con mi sociedad y no quedar como un estúpido que anda por las calles diciendo que no pasa nada porque eso lo que va a hacer es empeorar las cosas señor. desinformar creo que ella está desinformando a la gente ¿No por, un por un comentario ¿Qué? como ese don Cheto Cheto no te estoy estamos hablando? No te estoy ignorando, tú loca, zafada Te estoy, estoy contestando <risa> Pues le estoy me dice, sí, <risa> no, no, me dice, sí. Es, que, es que estabas hablando Tú y luego Giselle entró Yo no, le, yo no le quiero encimar a Giselle ah, es que yo, no, yo no digo a Giselle. Ay, pues no sé No, no pues que, que eso fue mi comentario Fue precisamente así que hiciste no, no, no tengo más que agregar La gente conspiranoica, si tú le buscas Vas a encontrar cosas si eres de los que fácil Te enganchas a las teorías de conspiración con yo Yo, como yo como yo Puedes, puedes, una cosa te va a llevar a otra y otra otra y al rato estás nomás en la noche pensando que si no son los extraterrestres que viven entre nosotros y nos dieron es este iluminado. virus porque, porque tuvieron sexo con una una humana pues sí, es que señor. se va a acabar ese jale viejo claro. independientemente de lo que haya sido tenemos que colaborar por nuestra sociedad yo no es posible que vayamos a quedar ahora sí que en la historia como una sociedad que ni siquiera la indicación de quedarnos en casa la pudimos hacer bien ajá uh -huh. No, no, no. Entonces, eh Cito, por otro lado, el que reapareció en sus redes sociales justamente para pedirle a la gente que haga el distanciamiento social, que se queden en casa, que él de primera mano está viendo lo que está sucediendo en países como España que prácticamente están colapsados en todos los aspectos es ah. Miguel Don Cito. Él, usted sabe que en los últimos meses ha estado allá por la madre patria que es, a pesar de que ahorita ya es el tercer país a nivel mundial o a nivel global en cuestión de contagios, yo creo que mucho más que Italia es el país al que más le ha pegado esta situación. ¿Por qué le digo esto, Don Cheto? Porque a, al final del día los españoles estaban muy dados a la fiesta, a vivir, a pasársela bien, a hacer la sobremesa, a tener inclusive... Trabajar desde casa, pero juntarse con el vecino de arriba y al de, o el de abajo. Exacto. La cuestión es que ahorita, al cambiar este orden social justamente debido al coronavirus, pues la gente está vuelta loca y la sociedad en general no sabe para cuándo va a terminar esta tragedia. Ojalá, Don Cheto, que eso que está pasando España no nos pase a nosotros acá, ni le pase a México. Y okay. es de eso es de lo que se trata, de seguir evitando esta situación. Ahí tenemos que irnos a corte comercial Pero ya luego nos platica lo demás, hijo no, regresa no, no. con Giovanni Medina Justamente, <ríe> Don Cheto, el ex de Ninel Que dice que, pues sí, nos quedemos en casa Pero hay que poner Acción, señores ¿Cómo estamos dos minutos después de la hora, chavalada? Al, ¡Al puro mío ¡Ay, <ríe> Y bien prendidas. ¡Uh! Uh. ¿Qué nos ibas a contar, mana? Ah, les iba a contar, don Cheto. ¿Quién es Giovanni Medina? Le voy a platicar. Giovanni Medina es un... Pseudo empresario, slash ahora político, se dice que tenía relaciones o no con la maña, pero la cuestión es que ahora está muy de cerca con la gente del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el, el ex de Ninel, el papá de su hijo, que por cierto, lleva ya hoy 22 días que no se lo entregan ni se lo deja ver. Pero bueno, la cuestión es que Giovanni Medina lanzó un video ayer a través de sus redes sociales en su oficina, don Cheto, donde le dice en general a los mexicanos, pues está muy padre la propuesta de quédate en casa. Pero yo me pregunto, todos los ciudadanos de a pie que si no salen a trabajar no comen hoy, ¿de qué se van a mantener el mes entero que vamos a estar encerrados? Él da una propuesta, él dice que va a apoyar a 10 familias, pero le pide a otros famosos, incluida Thalía y otros más... Que apoquinen, porque si no la gente en México se va a morir de hambre. Escuche lo que dijo Giovanni Medina. Como sabemos, las medidas sanitarias hoy nos obligan a todas y a todos a quedarnos en casa. Sin embargo, para mucha gente esto representa una situación prácticamente dramática. Esto es una situación real en lo personal, si bien hemos muchos iniciado una acertada campaña en la que invitamos a la gente a quedarse en su casa, esta campaña se ha caracterizado por el hashtag quédate en casa, tampoco les hemos llevado soluciones y esa es la realidad en sumar a ese hashtag tres palabras al hashtag quédate en casa le vamos a sumar las palabras yo te apoyo ¿qué es el yo te apoyo? en mi caso quiero asumir públicamente el compromiso apoyar a 10 familias mexicanas con la cantidad de 5 mil pesos mensuales cada una en tanto dure la contingencia que en esto estamos juntos todos a más personas con el fin de de que esto alcanza la mayor cantidad de familias pedir apoyo en una primera instancia son por orden de género la señora Adela Mucha la señora Talía Sodi Ah. Pide a mí apoyo a Julio César Chávez Jr. y a otros mm. famosos más, Don Cheto, pero lo mm. que está diciendo es, mi propuesta es, demos de cinco mil pesos mensuales a 10 familias cada uno de nosotros, para que esa gente no se quede sin comer, dando eh, más o menos el resultado cinco mil pesos don Cheto mensuales son más o menos 250 dólares más o menos uh -huh. en un aproximado y bueno pues eso hará que esas familias coman 10 familias son 50 mil pesos eh, lo que va a gastar Giovanni medina que me parece que para lo que él gana no es mucho dinero. Oye, pero ¿cómo gana él? ¿Qué, qué se dedica él o qué? Pues él, ahorita, él ahorita tiene un puesto político, no tiene un puesto político de elección, me refiero a que no votaron por él, pero sí le dieron eh, un puesto como dentro de alguna... Un de huesito, un huesito. Sí, un huesito ah. en las dependencias gubernamentales. Y bueno, además, se supone que tiene antros y tiene otras cosas porque es empresario. Entonces, Ajá. bueno, pues eso es a lo que se dedica, pero él va a sacar cincuenta mil pesos de su bolsa, muy loables, nada más habrá que ver cómo van a escoger esas 10 familias y si le responden Talía, Adela Micha, Julio César Chávez Jr. y toda la gente que le respondió, Don Cheto. Mm, pues está chido, pues al menos estás haciendo algo de provecho y algo bueno por la gente pues, sí, ojalá que se, que se arme y que se haga, porque hasta en, uh, digo yo creo que sí lo va a hacer, ¿verdad? Eh, pero que no sea nomás así como para quedar bien y luego ni se haga nada Estoy de Exacto. acuerdo, Don Cheto. Además, yo creo que son millones de familias las que van a sufrir esta situación, por lo que debería de hacerse extensivo no solamente a la gente de, del sector privado, sino también incluso a gobiernos estatales federales y municipales Don Cheto. Uh -huh. Pues muchas gracias ahí por esta noticia, nonona, no no que nos hizo esperar tanto tiempo para decirla la huella. Sí, soy Isaiah en mis redes sociales, estoy en Instagram, en oui, Twitter, yeah. démenle like en Facebook, estoy en Snapchat, estoy en TikTok y GG hey, yeah. Don Cheto. Así ah, si no estoy gochino, ida, la neta, si no tiene nada que decir, no diga. Sí. Nah, ya, los, mejor no digo ya nada Ya, no, mejor no voy a decir nada Ay, el los, chico no, siempre no, dice no. que no va a decir nada y de todas formas ahora el perro chico sí, sí, todo Ya, ah, ya, te, ya. Sal, no te aceleres, bofones Tranquilo Oiga, bebé, señor, tranquilo. vamos a regresar con Ahora, con estos tiempos que estamos viviendo, hay mucha ansiedad en la gente Y dicen ya. los que saben que uno puede ser una buena pareja si uno no está eh, eh, en el bien uno mismo, ¿Verdad? Me explico Ajá. Por eso Silvio Almedo, nuestra reparadora de pareja, nos va a hablar de la ansiedad en los tiempos del coronavirus y cómo afecta a las parejas. Regresamos <risa> Oiga, señor veinticinco, no, después de la hora en este, que es miércoles, hoy que no sé ni qué día vivo yo tú Mira, ahí andábamos no, al ya principio, no al principio, al principio del no año ya andábamos. Qué largo se nos está haciendo enero. Ándele <risa> <risa> <risa> pues, eso nos pasa. Este, le damos la bienvenida a gran amiga, este conocedora de, de, de las cosas de las cosas humanas, Silvia Almedo, reparadora de pareja sexóloga, escritora, psicóloga, este conferencista, conductora de programas. Bueno, ella este es un estuche es todo. de monerías. Un estuche de monerías. ¿Cómo está, Silvia? Muy bien. Muy bien estoy. Fíjate que la, la primera semana fui para ser mi momento de el momento del yo, que nos está pasando a muchos, ¿no? Yo sí. he perdido esto, yo mis proyectos, yo mi vida, yo mi viaje, yo mi novio privado que tenía por ahí, mi amanto... Y ahora ya he aceptado que ya he pasado el duelo, ya me puse triste, ya me enfadé, ya busqué un culpable y, y personalicé y que al virus como una persona cuando el, nadie al final tiene la culpa de contagiar a alguien en el fondo, ni saber cuál fue el principio del virus. Y ahora ya estoy. En esa fase del yo ya la lloré, ya la dejé ir y estoy en la fase de él, nosotros y él. Me voy... Fíjate, porque hoy vamos a hablar de la ansiedad por eso Bueno, me voy a otra fase de la que vamos a hablar Ahora, para estar bien en pareja es ¿Qué tan necesario es primero estar uno bien con uno mismo? Es lo más importante sí, Es porque, lo más importante sí, Porque si yo no ando a cien, pues no voy a andar a cien para la pareja no. yo, siempre, yo siempre digo que yo no hablo, yo hablo de amor Y para tener un amor en pareja hay que tener un amor propio, un amor a sí mismo, una salud propia. Yo claro. siempre cuando me vienen me vienen parejas, me viene gente con problemas, lo primero es que separo el, el vosotros, el ustedes, y te mando y te traigo al mundo del yo. Primero a ver qué te pasa a ti, en qué situación estás. Por eso ahora mismo en esta situación que estamos viviendo, lo primero hay que, que, que fijarse que hay que ver cómo estás tú como persona. Ok, ahora, no están los tiempos como para andar al cien, pues, ¿Eh? también, Silvia, ¿verdad? No, claro que no. Entonces, estamos más propensos a tener discusiones familiares porque estamos más en casa, porque no tenemos control sobre lo que está ahí afuera. Entonces, ay podemos andar medio ansiosos, enojones, irritables que la ansiedad son unas varias cosas pues o sea, a mejor esa ansiedad, esa esa como yo le digo reconcomia, pues nos hace que seamos más enojones o más pues, huevones. Claro. es que es que la ansiedad en sí en, mo, en moderación es algo bueno. La ansiedad es una respuesta de nuestra mente, ¿okay? Y de nuestras emociones que nos preparan para reaccionar mejor ante un peligro, si es en un nivel moderado, ¿ok? El problema es cuando la ansiedad se desproporciona y es excesiva, entonces actúa fatal, horrible, es destructiva contra uh -huh. ti, Y contra los otros, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene esta situación, don Cheto, para que nos cause ansiedad? La gran mayoría de nosotros, ahora mismo, estamos recibiendo muchas, pero que mucha información sobre peligros. Uh -huh. Peligros, ok. Entonces, hay que categorizar, hay que poner a la gente en dos cajones. Las personas que ya antes eran ansiosas no. y las personas... Ay, pues estás bueno, bueno, contigo tengo que tener una sesión privada, noche. Y yo <risa> wink y... wink Y, y, y luego las personas que nunca han sido ansiosas o han tenido poca ansiedad y en este momento se están volviendo ansiosas, ¿ok? Son dos grupos completamente distintos. Las personas que ya era antes eran ansiosas, ¿ok? O las personas incluso que han sido diagnosticadas con un trastorno de ansiedad, que les diagnosticaron... Eh, un trastorno de pánico, o agorafobia, o esta gente, este tipo de gente, este grupo de gente, hay que protegerla más, ¿ok?, hay que protegerla mucho más, tienen que tener un contacto directo todas las semanas con su terapeuta, que es importante, ¿ok?, a través de Skype, o todas estas maravillas que se han inventado ahora, importantísimo. Y además es vital que se restringan, que no vean noticias. No es importante uh -huh. que vean noticias, ¿ok? No deben de ver noticias. porque Y les digo cómo funciona la mente de un ansioso. Eh, como el ansioso se prepara para el peligro, eh, lo que le va a pasar es que de 100 noticias que vaya a ver, Aunque solo haya una mala, aunque solo haya una mala, Ajá. va a ver esa con más atención. Claro. Imagínate en un estado normal, o sea, un ansioso, una persona con una fobia, ve una araña chiquitita, chiquitita, chiquitita, que la puedes pisar y la ve como... Oh. Ah, ¿Qué pasaría si por casualidad se subiera por la cortina, creara un hilo invisible y me clavara en el ojo? no Y dices, bueno, es imposible. Bueno, pues... La gente ansiosa sobredimensiona, le da demasiada importancia a aquellos a aquellas señales que pueden representar cierto eh, peligro para ti. ¿Pero qué está pasando ahora? Que de repente estamos en una situación no de peligro, la gran mayoría, de alerta, de precaución. Hay que prepararse para la acción. ¿Cuál es la acción? Quedarte en casa. Lavarte claro. las manos. Es lo único que tú puedes hacer. ¿okay? que Esto es muy importante para una persona ansiosa. Entonces, si eres una persona que ya de repente te estás dando cuenta que no estás durmiendo bien de repente eres más agresivo. O sea, tu pareja te dice cinco cosas buenas, pero te dice una mala y reaccionas ante la mala. Sí, sí, sí, ¡Ojo! Sí, sí, sí peligro. Eso es ansiedad, ¿ok? Tú no eres esa persona. La ansiedad se está apoderando de ti sin tú darte cuenta. ¿Por qué? Porque, uno, estamos viendo demasiadas noticias negativas mm -hmm. que verdaderamente no tienen nada que ver con nosotros y por qué porque estamos en casa, porque a lo mejor no somos ni grupo de riesgo, pero de repente vemos una ancianita que que a los 190 años, imagínate, 190, que no existe ninguna, ¿no? O sí. los 110 eh, le ha dado el coronavirus. Tú empiezas a pensar decir, ay, pues si le una persona no a, mí. Años, a mí también, pues no, la verdad no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquellas personas que se están preocupando, no estoy hablando de la gente que ya tiene ansiedad, que a ellos hay que cuidarlos más, ¿ok? A ellos, si tú eres un familiar suyo, tienes que entender que en esta situación puede reaccionar de una manera desproporcionada más habitualmente, ¿ok? Sí, sí, luego sí. voy a decir qué hay que hacer, ¿eh? pero primero tenemos que entender la cabeza y los corazones de la gente para luego dar unos buenos tips. Entonces, estoy hablando de todas estas personas que no teníamos ansiedad y que de repente nos encontramos mucho más irascibles, uh -huh. más enojones, uh -huh, con, uh -huh. con ganas de llorar. Ok, con ganas eh... De arrancar locos, así así pienso una vez quiero salir corriendo como loco <risa> Claro, o ah, per... sí. oh, perdón sí. A mí, que yo, de verdad que en mi casa Si nada da igual, me enojé con mi hijo Porque la habitación suya no estaba limpia Pero cuando la habitación de mi hijo no Ha estado ha estado impecable Nunca ah, ah, ahora... yo, yo quería escuchar eso ah, Se oye bien lo de ansiedad, pero como yo saber Que nunca he tenido ansiedad, que tengo ¿Cuáles son los síntomas? Por, ya está diciéndote un poco, Por yo eso. creo que eso, empezar a empezar a, a ponerse irritable, empezar bueno. a tener cierto miedo, y ya, ya, ya estoy bien acompañado también de síntomas físicos, ¿verdad? También, era? también una cosa, un síntoma muy habitual es comer más, y te digo que... ¡Ay, ah, yo estoy bien uh, ansioso! Uh, uh, okay. ¿Sabes qué nivel de ansiedad traigo? Cuatro ¿Cómo? hot dogs es mi nivel de... Y cuatro dogs... ¡Eto! Mi nivel de... Se hace por hot dogs. Cuatro hot dogs, tres burritos de frijoles, dos islautas, que... así. Pero es, es, es normal. Y les voy a decir por qué, para que ustedes lo entiendan. Uh -huh. Cuando el cuerpo analiza, ve que hay una, una una señal de peligro, lo primero que piensa es, me va a faltar comida. ¿Qué? bien sí, entonces qué pasa porque en el porque va a venir un peligro inminente y a lo mejor ya no tengo comida y entonces desarrollas una conducta de comer totalmente en el momento que tú te pongas nervioso es muy peligrosa ¿eh? ok antes yo lo que sí les diría y les digo un ejercicio importante es tomar un celo shape de esto una una tinta uh -huh. adhesiva comprarte una y Sellarla y poner un papel. ¿De verdad tienes hambre? <risa> okay. ¿En serio? Y sí, y solo vas a quitar esa cinta adhesiva y tener que poner otra... Cuando de verdad tengas hambre ¿Y de dónde la voy a poner? ¿En el hocico? ¿Me la pongo? ¿Dónde, güey? En el refri, en el refri Pues yo creo que la voy en el hocico y yo Les digo una cosa, es una muy buena idea Porque ahora las mujeres no nos podemos depilar Y a lo mejor ponérnoslo en el hocico la neta! ¡Ah, me gusta mucho! ¡Cómo se ríe! ¡Parece el el pájaro loco! <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué es importante? Que todos, o sea, yo ya me di cuenta que parecía un poquito de ansiedad. Y, y pues por eso, porque yo estaba reaccionando de una manera que no soy yo. O de repente una película que no da tanta tristeza, me pongo a llorar. Ay, yo, se llor. yo lloré, yo lloré ahora el sábado. ¿Con cuál, el, señor? Con la de Campeones, una española que se llama Campeones. Es de, de, sí. eh, de un estrenador de básquetbol que entrena a unos niños colombianos discapacidad. Ajá. Ay, ay, ay, lloré mucho. Y qué más. Ando sensible. Entonces, ya, ya tenemos que dar cuenta que nos, da, nos damos cuenta que tenemos una eh, ansiedad. Ya lo sabemos todos. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ok. Todos en casa, todos en casa van a pensar eh, qué está en mi control y qué está fuera de mi control. Ok. Qué está fuera de mi control. Que me que, que, que el virus crezca muchísimo, a ver, no está no está en mi control, está en mi control quedarme en casa. Claro. Entonces, ¿merece la pena pensar en ello? No. No. Todas las cosas. No merece la pena que tú pienses ahora mismo, si estás en Arkansas, qué está pasando en Nueva York. No merece la pena, ¿ok? Si eres una persona ansiosa. O sea no merece la pena pensar en todo aquello que está fuera de tu zona de control, que es no salir, ¿no? Entonces, si no merece la pena, si no debo de pensar, si mi preocupación no tiene un acto por mi parte que yo pueda controlar, no vas a pensar en él, ¿ok? No o sea, sí, sí, sí. sí y... digo, ay, que en China están muriendo mucho, pues sí, pero yo estoy en California, o yo estoy en sí, Texas. Sí, sí. Ah, claro, que, no, sí. ahí está. no puedo tanto en eso. Traslado, y vas, y tu pensamiento es, me voy a ocupar. Uh -huh. ¿Ok? La preocupación que no te lleva a ningún sitio y que te genera más ansiedad porque no puedes controlarla, te va a llevar a la ocupación de aquello que tú sí puedes puedes controlar, ¿ok? Y estamos hablando de crear actividades en casa que te van a reducir tus niveles de ansiedad. ¿Qué es importante en estas actividades que vamos a hacer? Tienen que tener un logro. ¿ok? No puede ser algo que hagas constantemente que tú no veas como un beneficio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, y esto es importantísimo, antes de nada, todos los días, perdón chicos, yo no soy nada deportista, yo veo a la gente hacer deporte y yo mientras tanto los digo, digo, ¡ay qué cuerpos, qué maravilla, qué trasero en contra la gravedad! Pero jamás he hecho, he seguido un vídeo de estos, de gente pegando saltos. Todos los días lo tenemos que hacer. Todos claro. los días tenemos que hacer ejercicio. Y les digo por qué. Porque nuestro cuerpo, aunque seamos personas emocionalmente sanas, nuestro cuerpo en un estado de no movimiento cuando tú no haces el mínimo movimiento en tu cuerpo, los químicos, la química de tu cerebro va a cambiar. Uh -huh. Cambia. Y dejas de segregar algo importantísimo para ti, ¿okay? que son las endorfinas. Uh -huh. Las endorfinas son las sustancias, los químicos en el cerebro que nos hacen sentir bien. ¿okay? Si tú no haces okay, eh, deporte, vas a acumular hormonas y sustancias que te vuelven más agresivo y más reactivo ¿okay? ante pequeñas cosas y no vas a poder disfrutar las cosas que ya tienes te guste o no de verdad, tienes que hacer deporte, como es que no tienes espacio, siempre hay pretextos para no y excusas para no hacer las cosas. Y cuando, es como cuando estás enamorado, cuando estás enamorado haces todo lo que sea para verlo, ¿no? Pero cuando ya no estás enamorado, pues aquí es igual, hay que hacer deporte. De verdad, yo no soy de hacer deporte, yo soy de andar, de montar en bicicleta y de repente eh, me he comprado yo, o sea, se lo estoy enseñando hasta a mi madre. Mami, mira, tengo un, un yoga más de esto para sentarme. mi madre se moría de la risa. Dice, ¿cuándo te has comprado tú algo? ¿Ok? Entonces, si el espacio es muy limitado, tenemos un espacio limitado. Con que tengamos el espacio de nuestro cuerpo, tenemos pesas, tenemos botellas de agua, tenemos tenemos escalones, tenemos una silla, tenemos millones de cosas para todos los días hacerlo. Mucha oh. gente... Le iba a decir yo que, que le iba a preguntar. Entonces, ¿ya entramos a la cosa de los tíxpedas? Oh, ya ha empezado un poquito. Solo solo un okay, poquito. Tienes okay. razón, Don Chito. Ya me fui al final casi de la película. No, no, no, no. Vamos bien. Yo creo que es un buen tíxpedes empezar por ese y por, por el ejercicio. Entonces, vamos a regresar con los demás. ya está a regresar. Ya, está ahí, ya puede ver a Zahí ahí moviendo la mano. La, la mano la tiene así... Porque es que decir que vamos al corte comercial. Ajá. Yo pensaba que quería bailar flamenco. No, yo, otra cosa que, pues, para, las, ahí tiene la mano de mesero agarrando es que es decir que regresamos al corte comercial con Silvio Almedo. ¿Anda usted ansioso en es, con esta pandemia, en esto de quedarse en casa, con todo lo que pasa de la puerta de su casa hacia afuera? Sí, Hay tips que podemos seguir para bajar esa ansiedad que nos va a hacer mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores todos, regresamos. de regreso señores con Silvio Almedo, nuestra reparadora de parejas, pues estamos hablando de la ansiedad en tiempos del coronavirus, eh, la ansiedad, este este, este que, que, que empieza y se manifiesta de diferentes formas, en la tragadera, en el miedo, en en en el estar preocupante y demás por cosas que no están a tu alcance, entonces esa ansiedad, uno las la saca lo que nos decíamos Silvio Almedo y lo que le entendí yo, eh, con enojándote, respondiendo mal, tratando mal a tu pareja, a tus hijos, a tus papás, a tus hermanos. Así es. es, es hay hay es, esa cosa por la que pasa uno. Esa ansiedad se refleja de esa manera. ¿Verdad, Silvia? Sí, ¿Cómo estás? Pues de vuelta ya, muy tranquila. <risa> Nada ansiosa. Eh, una cosa que sí quiero que ustedes todos tengan en cuenta es que aquellas personas que están acostumbradas a hacer mucho ejercicio lo van a llevar muy mal. ¿okay? Sí. Lo van a llevar Muy mal, porque es más, eh, una cosa es practicar ejercicio leve o moderado todos los días, pero aquellas personas, o tres veces a la semana, pero aquellas personas que son del gimnasio diario han, se han acostumbrado a liberar todos los días de manera periódica ejercicios. Eh, Unos químicos en el cerebro, que son lo que yo decía, las endorfinas, ¿okay? que te ayudan a sentirte bien y también a canalizar, a quitarse todo el estrés a través del ejercicio. Y este encierro es muy difícil. Okay. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que esa gente se tiene que buscar dinámicas casi del mismo impacto físico que las que tenían en el gimnasio vital que es el accident para que, que sigan a gente de verdad nada de gente que son de chismes sino gente que te proporcione en eh, eh, eh, tablas de ejercicios oportunas, Tienes que hacerlo, no tienes opción. No puedes estar 40 días ¿okay? sin hacer como mínimo el 70% de la actividad física que hacías antes. ¿Por qué? Porque si no vas a reaccionar mal. Otra cosa ahí es que... Está Chino, sí... Ahí está Chino, ahí está hijo? Sí. Es que sí, porque de, de la nada te vas a empezar a enojar, Chino. O de la nada cualquier cosita es te esa. va a irritar. Es. ¿Claro? es que Chino nos contaba fuera del aire que ayer se enojó y que le dijeron, ¿por qué pasa, andas enojado? Le dijo su familia y que Chino dijo, ni sé por qué. Entonces a lo mejor es eso, que estás acostumbrado a, a, a dar mucho... Activo. Eh, activo, y ahorita que te ves entre esas cuatro paderes, dijo, aquella Claro. Te, te, te vuelves loco. O Oiga, okay. entonces, ¿qué otro tip <SSSSSSSS> <SSSSS> puede llegar? Okay. Una cosa que tenemos que hacer es, ya somos conscientes que todos, absolutamente todos, o la gran mayoría, vamos a estar mucho más irritables, porque todos tenemos, aunque lo, a no ser que seas una cosa muy equilibrada, y, y la gran mayoría de nosotros es imposible que lo seamos todo el momento, todos los momentos, vamos a sobrereaccionar reaccionar ¿ok?, de, o, o reaccionar desproporcionadamente ante una situación. Entonces, cuando veamos que somos eso abres la puerta, te metes en la habitación, hay que hacerlo así, se llama time out, respiras tres veces, respiras profundamente, ¿ok? Respiras profundamente en el que la tripa, donde se nos está acumulando la grasita a todos, se infla como se les infla a los tarritos Come y, y puedes ponerte un mantra. Un mantra es una frase de preparación a algo positivo, ¿ok? Soy buena persona, amo a mi familia, ¿ok? Y vuelves a abrir la puerta, pides disculpas a la persona que has agredido verbalmente o físicamente, ¿ok? Y reconoce su daño. Es importantísimo porque muchas parejas se van a acabar aquí porque en un momento determinado va a haber muchos divorcios porque en un momento determinado tú vas a decir una cosa tan hiliente... Y en vez de pedir perdón a tiempo, decir cómo te sientes, por qué lo haces, lo dejas pasar y eso es una herida que se queda para siempre, ¿ok? Mm -hmm. Es importantísimo hacerlo, es muy importante, ¿ok? Entonces todos, cuando sepamos que nos estamos descontrolando, que nos estamos irritando, time out. Te metes en la habitación... Y respiras profundamente Una cosa que es importante Hay una manera, ahí está, respirando Otra vez, ¿cómo la ha hecho usted, don Chico? Ahí está, tienes que mover más el estómago ¡Ay, sí, sí tiene! ¡Muévalo bien! Sí, sí, ¿no? dónde ¿eh? le ves. Claro, claro. ¿Cómo o sea, es no va a hacer en frente de la mesa de comida? Porque con la panza, en el panzazo, ¿cómo tomó el plato? Pues empezamos la dieta, <risa> empezamos la dieta también, que eso puede ser muy bueno. Otra oh, cosa, es. en programación neurolingüística, que es una palabra así que queda muy bien, pero que es muy uh -huh. importante, hay algo que podemos hacer para programarlos todos los días y canalizar nuestra, digamos, nuestra energía vital, que ahora está, como digo yo, yo encarcelada. Además del ejercicio, vamos a elegir cinco rolas, cinco canciones, Don Cheto, que me tiene que ayudar, yo pongo, yo creo que Filia Cruz, la de la vida es un carnaval, es muy uh -huh. buena, bonito, todo me parece Parecimos, bonito. O no, no las ser? positivas. Positivas sí. y con ritmo, ¿OK? Sí. Puede ser la de yo propongo la de eh, la el amor de los buquis. Sí. ¡Vive el amor ¿Qué? de los, los Bukis! Esa, esa pone de bien, vive el amor Entonces, bookies, y yo bien. creo cinco canciones. Todas uh -huh. las mañanas, nada más levantarse y bailarla, ¿ok? Aunque se sientan ridículos, báilanla. Porque ustedes piensan, son solo rolas. Falso. Hay algo que se llama terapia musical que allá donde no entran las palabras en los eh, para curar, entra la música, ¿ok? Ajá. La música ayuda a muchos enfermos de Alzheimer a recordar. Entonces, lo que estamos haciendo es programarnos positivamente, ¿ok? Ajá. Para canalizar la energía negativa afuera y llenarnos también de endorfinas, que algo que nos vamos a sentir bien, ¿ok? Punto 1 Al acostarnos, que no vamos a hacer ninguno?, poner más noticias. No, no, yo me duermo con las noticias puestas Pues cuando, güey, por el sueño, Refeu No puedes No, no, no, Don Cheto, eso es un, eso es un pecado es, regaña, es, regaña. es uno de los grandes Pecados de la ansiedad sí. eh, ¿tú Anoche, pecador? anoche ves como me regañaste que me dijiste, apaga la, la tele Y yo te dije, espérate ¿Anoche? ¿E ¿Qué? ¿Qué? Oh, perdón, ay, ay perdónme perdón. perdón. Ya me descubrí Don Cheto. No, ya, modo, ya se no, tenía no, no. que saber Y se supuso <ríe> oh, bueno. es, es malo dormirse con las noticias ¿verdad? muy malo. Hay que dormirse antes dos horas antes de irse a la cama hay que ponerse una comedia. Ay. Comedia. Y dije, el otro día esto es, es, es, es verdadero. El otro día yo no me podía dormir, creo que fue como para amanecer el lunes. Que no podía, o lo, lo, lunes para martes, no sé, no dormir, no puedo dormir. No, fue el domingo, fue el domingo. Y dije yo, y agarré el celular, cosa rara, agarré el celular y pues me puse a ver a Carlos Vallarta en YouTube y me como que me quitó la ansiedad eso por ver comedia así de Lidia ayuda así uh -huh. ya me dicen que me tengo que ir sí. a, o sea, Ahí, solo, <risa> correcto voy a voy a hacer un vivo en instagram a las once y media hora de los ángeles solo okay. para ansiedad todas las preguntas uh, yo voy a conectarme si sí, esta madre media y esto once y media con okay. bueno. el programa y ahora después de que dejar el programa a través del instagram de silvio almedo que es silvio almedo, es silvio almedo así aldo sí, almedo, no? sí. Almedo, para que lo vea, sobre la ansiedad y, y tips para la ansiedad. ¿Es la enfermedad de este ciclo, la ansiedad? Es la, la enfermedad y es el origen de muchas enfermedades mentales. Yo te diría casi del 50%. La ansiedad es el detonante de incluso de algunos tipos de esquizofrenia. Hay uh, oh, no, algo muy importante ¿Qué? Yo no sabía que tenía ansiedad Hasta ahorita que le escuché Ay, hablar, ves, Ay, Ay. Tú siempre quieres ser la novia de la boda y el No, del no, no le digas no, no. Siempre. Siempre. Sí, siempre Silvio Almedo, muchas gracias Silvio Almedo en Instagram Y estoy haciendo muchos artículos En Silvio Almedo Oficial que es okay. mi Facebook le mando un abrazo grande Silvia ya sabe que aquí estoy para lo que se le ofrezca menos dinero <risa> <risa> Es de una hora más de programa, ¿Cómo andamos? A los amigos, ¿Están ahí bajo aguas con los temblores? Porque, este, ya feo, se está moviendo mucho la tierra. Claro, Don Cheto, eso siempre, hay que, hay que uh -huh. ser honestos, que se cuiden mucho, no salgan de sus casas, Don Cheto, muchas radios, si escuchan, me están mandando videos y fotos de gente que anda en la calle como si ver, nada. pregunta para el público. ¡Ah! Hey. Pregunta, no se asusten, nomás una, Pregunta para que la gente nos diga uh -huh. eh, Si usted tenemos Teniendo en cuenta Que ahorita las cosas, pues ahorita no está Ahorita no está el cachete y pavecitos ¿Verdad? Uh -huh. Como están las cosas ahorita ¿Cómo fue ah, el cachete no está pavecito? Ahorita no está el cachete y pavecitos En realidad el dicho es Ahorita no está la nalga pavecitos Pero vamos, vamos a salir okay. okay. Ahorita no está el cachete y pavecitos Entonces, como están pero las raro, cosas, que no podemos andar así, o sea, si usted sea, si usted mirara a gente y junta, por ejemplo, haciendo party, ¿usted los denunciaría? Yo sí. Yo sí. Le voy a por qué, sí. porque el otro, el día domingo, este, eh, me contaron de muy buena fuente que los vecinos de un familiar tenían su ¡Pari, piñata no, y todo! No. ¡A gusto, los viejones! ¡Qué vergüenza, señor! ¿Por qué hacen eso? Pues, no se dio señor cuenta que... Tenía eran... paris por una chiquilla y todo. No eh. se cuenta que la noticia salió de que unas policías llegaron a, a una fiesta. Aquí, aquí en, en Los Ángeles. Aquí en Los Ángeles. Fue en Long si no me recuerdo, creo. Ah, pues esa ha haber sido la que yo dije. No, ¿Eh? eran no porque eran morenos. Pero no. no, señora. Todo lo que daba la fiesta buen invitado ¿Qué okay, usted denunciaría a alguien que está teniendo reuniones Sí, vámonos con música. <risa> <Bueno>. <risa> a ver, si su vecino hace un parizón, güey, el sábado, ahora en miércoles, y si su vecino sí. hace un parizón el sábado, machín, ahí bien y raza y todo, y usted resulta que no quiere salir por el coronavirus, y ya están con su parizón ahí a toda madre, ¿usted los denunciaría o no? Si usted ve una congregación, ¿sí, sí, congregación, entonces ahí? Sí. sí. Una congregación de raza, un ajuntamiento, ¿usted denunciaría o se quedaría usted callado? Porque ¿a usted qué le importa? Yo denunciaría sí, Ah, tú sí votar. alguien denunciona, güeya Tú sí ¿Cómo le explico? ¿Concierto? ¿Por qué me dices Se dice me salió eso? lo de güeya, no sé por qué me salió lo de güeya ¿Quién no? denunciona, güeya? Lo dije o lo pensé dice. Claro que lo pensé en voz alta Sin el conde, quiero saber tú de ti la verdad Quiero a me... saber no, A mí me valdría que eso Yo, que ¿Sí? Bolas, sí, yo, no yo estoy entre tú y, y ahí y ¿Por qué? A ver, señor Usted siempre es ¿sí? ¿sí? de gris Como sus codos Es que por un lado sí los denunciaría Porque digo, ¿qué huevos? Yo sí protegiendo y saliendo todo Y, y eso es como como si nada ¿Pasar? A toda madre No fue Pero por otro digo, ya a mí qué me importa, yo me protejo, como dijo ahorita, ahor ahorita es difícil volverme, yo protejo lo que yo tengo y aquí en mi casa, ¿verdad? Sí, Don no. Cetto. A ver, aquí se la pregunta oye. a la raza. Dánlo número para que hable la raza y también las redes sociales. Ahorita las redes nos van a salvar este programa. Así que manden muchos mensajes por Twitter y por Facebook y por WhatsApp y por este por y Instagram, Instagram, ¿ok? La pregunta es, si usted ve que sus vecinos tienen par y les tiraría rata? Claro que sí, 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Deja checar el lista y regresamos. y regresamos. Yo, yo, yo sí que tú sí, pues así eres. Clara. ona en Dolcheto al aire. Eh vamos, ahí vamos, dice chicas Merray. Ahí vamos. 3 2 1 Vamos. Oiga, señores, buenos días. Ok, estamos en tiempos de cuarentena, ahorita no está el cachete y Pavecitos, ¿qué tal si su vecino hiciera un parizón perro güey allí? ¿Usted les tiraría rata o la verdad que a usted qué le importa y los dejaría que disfrutaran su fiesta a gusto? Teniendo en cuenta que la gente está cuidando y trae un miedo y toda la cosa, y de repente, que Como la fresca mañana haciendo paris con gente invitada. 8, señor 8520 1055 para que participen, señor. Sí. Ahora sí. Yo le quiero poner dos ejemplos de algo que viví este lunes que salí justamente al supermercado. Me di cuenta de dos de dos pleitos o de gente que estaba peleando con otras personas porque una fui al Costco a comprar eh, comida y cosas que me faltaban en la casa y había una familia que llevó a los tres chiquillos al esposo y a la esposa todos juntos al supermercado. Y una Ajá. persona se le acercó y dijo, no es momento de traer a la familia al supermercado. Es momento de que uno de los dos venga a comprar lo que le hace falta y el resto se quede en casa. No se trata de andar de vacaciones o de salida a que se distraigan los chiquillos. No es momento. Y otro, otro momento me sucedió también cuando fui a darle la vuelta a la perra estaban peleando otros porque también estaba toda la familia como de un, una familia como de cuatro chiquillos, el papá y la mamá, todos en el parque, y otra persona le dijo es, nada más se puede salir un adulto con un niño, aunque vivan todos juntos, no es sí. momento de salir todos juntos al parque, pero okay. no entendemos. Ok, pues volviendo pues al tema, pues, de las preguntas de hoy es. Sí, que el, sí, sí tiene, tiene que ver con ver, el tema, sí Tiene, sí, que, tiene que ver. Que ver. Tiene que ver pues, yo no dije, no, nomás dije, volví <ríe> al tema. ya le dieron su regañoso. ¿Eh? Ya me regañaste. No te aceleris, hija, no te aceleris, chiquilla. Estamos nomás diciendo, <ríe> si tus vecinos hicieran un parizón, ¿de qué atrás, pues, dice él, pues? Está, <ríe> ¿Por cómo quiere calmar al país? <ríe> no te aceleris, chiquilla. Es que este, sí tiene que ver con el tema. Sí tiene que ver, pues, porque sí, no veo dónde, pero sí tiene que ver. Este, <ríe> si quiere le explico. Sí, usted, sus vecinos hace party con invitados, ¿lo denunciaría? Liz, por acá mi amigo Horacio, señores, yo para qué lo denuncio, yo me encierro y es que se contagien. Pues ya es tu vecino hijo, cualquiera ahí, cualquier balón que se te vaya y te lo vienes de regreso. Sin el Conde, queremos escuchar sabio como tú. Bueno, no, no quiere hablar no el chino, al parecer no. Gracias a Dios Gracias, bueno, gracias a Dios ay, Vamos ay, a ver qué dice la gente No, ya, perdón, lo tenía en mute ah. No, ay, pues para ¿pa qué güey, ¿Ya ay, ¿pa qué, güey? A tu ver, No, si no van a invitar, si no hay pedazo de pastel Y, y no invitan, sí, si, si, te quiero ratar Sí, si mejor se las queda <risa> Listo, por aquí el amigo Jey, don Ceto <risa> Yo sí les tiro ratar <risa> Jey, la pregunta quién Don Cheto al aire 22 minutos después de la hora si un vecino o una vecina pues empieza a tirar ¿Estamos de regreso? Usted... Ya señor, ya estamos ahí al aire bueno, sí. a a ¿Y lo qué? ¿Y lo qué? Un problema de conexión, si un vecino o una vecina tira par y usted le tira rata ahí esa es la pregunta de este día Dice Don Cheto, hace 15 días le cancelaron a conocer a sus 15 años Y, pero el güey del papá dijo, "Voy a hacer algo en la casa." Y el que me tire rea, el que me tire rata va a ver. Ok, entonces este, entonces el vato empezó a invitarnos a los que estábamos invitados a la quinceañera original, pero yo la mera verdad no quise ir por miedo a que me fuera a infectar. ¿Está bien? ¿Está bien? O okay. sea, ella... no. no, no. Fue responsable Fue responsable eh, Oiga, en... Esta que me mandaron dice Chino, el hacer una fiesta está ahorita contra la ley En estos días Y si tú eres vecino y ves el party y no lo denuncias Tú También. cargas el delito que se llama Omisión de denuncia wow. Pero también me hago güey, no escuché nada Dice Rosa, don Chetos Y cuando tienen par y después de las once Y les llamo a la, a la policía Con timazora en este tiempo <risa> <risa> Al huevo no, no. Esto lo dijo Rosa Sánchez Eso, Rosa es, Vamos esto, con decimos, la llamada Ahora sí, pasen, las llamadas Vamos con la 1, María María, ¿cómo está María? Ay, don Cheto, lo amo Te amo, María, te soñé No me preguntes qué soñé Porque me va a dar vergüenza Dígalo, dígalo, dígalo No, dígalo. me da vergüenza, me da vergüenza diga díga Soñé que me oriné en la cama y que María me dijo ¡Otra vez orinaste! <risa> Ay, don Cheto <risa> María, ¿ustedes no serán sus vecinos si tuvieran un parizón con invitados y todo? Claro que sí, porque se supone que nos... No se supone, nos tenemos que cuidar ahorita, estar sin salir y eso. Y ahora reunirse bastante gente que porque vamos a un par y pues no. Claro, claro. ¡Guau! Wow. ¡Ah, bueno! <risa> sí, uno, un Marigo, que nos estamos cuidando y qué onda, Dejé pues. La paz. Allí, ¿qué onda allí que otros...? Oiga, pero Está. mientras tanto hay unos que dicen que no, que ellos los dejarían cotorrear a gusto. Es la número dos, eso dice el Jerry. <risa> ¿Qué onda, Jerry? Bueno, ¿qué onda? ¿Qué tranza todos? Hay saludos, sí. calmadas ahí, quieta, muñeca. ¿cómo estás? Besos, Jerry, en el uyuyuy. A ver, Jerry, <risa> este... Oye, ¿Qué, qué? qué, qué? ¿Todos que ¿Usted qué opina? ¿Tira rato o no? Mire, espéreme... De... Pero me deje, tengo tengo una buena Don Cheto, antes de, antes de esto. Mire, debería de hacer un episodio donde le pongamos apodos al chino. Yo le tengo dos bien buenos. No, ah, no, no, deje, no, no te encargues sí, sí, del tema. No, no. El tema ver, es que yo le puse Ginél ¿y tú cómo? Se llama Chiniurca Marcos y Chinoelia. Sí. <risa> Chiniurka Marta Chiniurka Marta Chinoelia <risa> eh, la mejor aportación de esta encuesta a ver ¿y Chinoela, ¿qué, Chinoela? qué tiene que ver? Hoy, ¿Por hoy qué este... es porque qué Chinoelia? ¿por qué porque pues eres igual de candente que Chinoelia y, pero, y de, Chinoel, de operadita Chinoel, <risa> oye vale ¿y si tú le tiraría rata a los vecinos? No nah, hombre, déjelos, pues como quiera que Que se hagan los festones al último Que si nos va a llevar sí, sí, tifa, pues qué? nos va a llevar Pero miedo, pariente más vale a Oye, quiero yo Hacer un paréntesis a esta encuesta Para mandarle un saludo a mi amigo Julio Del, Insta, del Twitter, que Ajá. me echa a mí la culpa De que yo estoy comiendo en el micrófono No señores, cuando estoy Es el chino comiendo, yo no como en el no, micrófono No señor, es usted que al hablar Le está pegando en la barra, En el cachete, en el, el audífonos ¿Oh sí? Sí, sí. señor, sí, señor luego, ¿Por qué? perros no me han dicho. Le ay, señor. señor. Le dictó, la semana le hemos dicho, señor. Así me está hoy, hoy ¿también algo así? Sí, sí, sí, sí, desde la mañana. No, ¿por qué? Ay, ¿Por qué no me han dicho, señor? Ah, ay, ya no, ahí no, ahí se escucha perfecto. Así yo puedo, yo puedo hacerlo así, pero nadie me dijo, nunca se me dijo. Ahí, ahí en Mire qué bonito se oye. Usted se, nunca, usted nunca usted nunca se, se cuelga el audífono bien raro, se le ponen una oreja a todo, pues por eso le peguen la barra. ¿Qué no son para metérselos en los poros? Ah, no. Bueno, yo sí tiro rata, Valida Mira, neto, yo sí tiro rata Ay. Es momento de tirar rata, es momento de tirar Sí, primero voy por mi platito y luego tiro rata Oiga, familia, estamos de regreso aquí al programa eh, fíjense que... Eh, el primero de abril de ser contado, es el día del censo y es muy importante ser contados porque de, de, de que nos cuenten en el censo depende de los servicios que vamos a tener en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, nuestras calles y todo para que se mejoren las escuelas las las avenidas, las calles las para avenidas grandes y las calles donde vivimos eh, los servicios como la basura y cositas así, por eso tenemos, y es muy importante hacernos contar en el censo hay que contarnos todos todos, todos, no importa que usted tenga a los suegros de visita, de tomos Usted cuéntilos y toda la cosa Y quiero dar la bienvenida a Patricia Ramos Que es vocera del Censo 2020 mil Que nos va a recordar la importancia de ser contados ¿Cómo estás, Pati? Bienvenida aquí al programa, estás en vivo Gracias, don Cheto Gracias por la invitación de estar con ustedes nuevamente Gracias Entonces, hay que que que nos cuenten a todos porque es importantísimo que esto suceda, Patricia. Claro que sí, eh, don Cheto, tú mencionaste algo muy importante ahorita acerca de el censo ayudando a dar información de quién vive aquí en Estados Unidos, y especialmente en el tiempo que estamos viviendo ahorita mismo, uno hace 10 años nunca hubiera creído que para algo como lo que estamos viviendo ahorita entonces exactamente por situaciones como estas para planificar para los próximos dos do, diez años eh, uno nunca sabe lo que la madre naturaleza nos va a traer entonces es importante que todos sean contados para que los hospitales los servicios de emergencia eh, estemos preparados entonces por eso es importante contar a todos como mencionaste Oh, no, hombre, este como, como como personas como latinos, como como hispanos, este, hay a veces cierto miedo a todo lo que tenga que ver llenar papeles y dar cierta información. Eh, este, Patricia, ¿qué nos puedes decir a la gente inmigrante, a la gente que es, que es indocumentada? ¿Por qué también podemos y debemos llenarlo nosotros? Sí, el el censo no no este, descalifica a nadie. Si uno vive y si uno duerme aquí en este país, es lo que nos importa en el censo. Por eso es importante que todos, desde el recién nacido que nace hoy, hasta la abuelita o la bisabuela que está en la casa... Es importante que todos sean contados en el censo No importa cómo estemos aquí Es importante que todos seamos contados exactamente por estos servicios que necesitamos Entonces hacerlo sin miedo, Patricia, hacerlo sin miedo ¿Cómo podemos este eh, eh, eh, llenar el, el formulario del censo? son Tengo entendido que son muy pocas preguntas y lo podemos hacer en línea, ¿verdad? Claro, este son solamente 10 preguntas que se hacen eh, es el prim la primera vez que uno lo puede hacer también por internet además de por teléfono y por correo eh, si lo quieren hacer por internet eh, vamos a invitar a que los radioescuchas vayan a la página de internet www www.2020census.gov por teléfono en español el eh, número es gratuito 844-468-2020 los 7 días de la semana de 4 de la mañana a 11 de la noche y por correo ya está en la estampilla pagada don Checo, entonces no hay excusa para no llenar el censo para toda okay, la familia. Exacto. Don Checo, yo quisiera... Nomás era... quiero, re quiero repetir, nomás es 2020census.gov, ¿verdad? Sí correcto. Ok, ahora sí, Giselle, todo tuyo. Don Chito, ah, sí, le quería decir, por ejemplo, acá nuestra, acá mi casa, su casa, ya lo hicimos desde, creo que hace unos cuantos días y lo hicimos por internet, y es súper fácil, no se tarda uno ni 10 minutos, lo puedes hacer en español, como dicen, entonces, yo pienso que que que es algo que algo importante que debemos de hacer, don Chito, esto nos va a servir de mucho para toda la comunidad latina Hay que hacerlo Hay que básicas, básicas. Dijiste que eh, tu casa es mi casa Sí señor Pues me voy a ir para Llega Porque ¿sí? no, no, no <risa> A ver si hay un Oiga, cuartito para mí. Patricia, <risa> le mandamos un abrazo grande, gracias por estar con nosotros, recordando la importancia de ser de hacernos contar para la mejoría de nuestro de nuestros servicios, de nuestra comunidad, las mejores, mejorar las escuelas, las calles, las avenidas, los servicios de basura, y obviamente los servicios de seguridad, cuántos policías andaron en en en nuestras en nuestra en nuestro barrio, en nuestra en nuestra ciudad, en nuestra colonia, mm -hmm. eh, y es es veinte punto go, si usted lo quiere hacer, o sea, go, como gobierno, eh, Bueno, no, gobierno con v, eh, para que se haga contar o también llenarse formulario a través de el correo donde ya la estampilla viene incluida. Gracias, gracias este a Patty Ramos, vocera del censo 2020. Gracias, Patricia. Gracias, Don Cheto, ¿qué pasa? Buenos días. Igualmente, Igualmente. Y Patricia, y si mucho, estéis eh, no salga por ahí porque no está ahorita Ah, ahorita, cualquiera que verdad, sea. Verdad. Ay, ay, ay, yo, mi, pues qué cosa, qué estamos Hombre. viviendo. Oiga, eh, este, ¿cuándo se es hay Profull? ¿Y Profull hoy, hoy? No, pues no, no, hoy no, hoy se cancela la Ley Profull. ¿Por qué, señora? Qué? Señores. ¿Qué? Ya nada, ninguna broma le gana la realidad que estamos viviendo. Yo quisiera que alguien dijera, "Eh, hey, Profull, no hay COVID." Pero no no va a suceder, hijo. Tenemos la vacuna, porque tenemos la vacuna. ¡Tenemos eh, la vacuna, vacuna es eh, hijo de <risa> este eh, Hijo de la. Ay, vale, Me mandaron unos videos tristes de Ecuador <risa> de cómo están muriendo por el coronavirus allá. Ay, vale, me destrocé. ¿Con que regresamos, chicos? Venimos más adelante con Salinas, Chito, Más actualización sí. justamente de lo que estamos viviendo bien, Con, con bien. el COVID Vamos a tener de primera mano La noticia de Estrella TV Fíjate que nosotros estamos muy pendiente porque Como ya enfadamos decir coronavirus Ya vamos a decir COVID <risa> Claro Señores, buenos días. ¿Qué pasa con el COVID-19 coronavirus? Miriam Tala Salinas, vicepresidenta de noticias de Estrella TV, nos tiene pues todo lo que se va sabiendo hasta hasta ahorita. ¿Cómo estamos, Miriam Tala? ¿Qué tal, Don Cheto? Muy buenos días. Pues qué pasa y qué no pasa. Pasa que las autoridades eh pues eh, cambiaron de opinión en relación a las mascarillas. Ya ve que muy al principio se decía Por favor, no las usen. Eh, solamente el personal médico las necesita y las personas que están enfermas. Las personas que no tienen síntomas, que son que no están enfermas, por favor, no las usen. Bueno, ayer ya por la tarde el presidente Donald Trump dio una rueda de prensa y pues su equipo de médicos y expertos están ahora cambiando la retórica y están diciendo que sí, que sí las utilicen, pero que no sean las N95, que son esas que tienen el, fil el filtro especial, que esas eh, hay que dejárselas al personal médico solamente, que las personas, como en y corrientes, nos podemos proteger con las mascarillas celulares o hasta con una bufanda, don Cheto. Lo que pasa es que cuando una persona está infectada y habla a una persona, está cerca de otra persona, pues arrojamos uh -huh. esas gotitas, y en esas gotitas eh. es donde está el virus, Entonces, cuando la persona es infectada, la suelta, y la persona que puede estar cerca, si no está infectada, pues las recibe. Al principio decían, no es necesario, pero ya cambiaron la retórica, y obviamente, don Cheto, esto ha creado mucha controversia, y pues mucha confusión entre la gente. ¿Usted se las ha puesto, don Cheto? Yo, pues sí tengo, ay, si me... cuando salgo a la tienda, así me la llevo. Mirthala, se sorprendería de lo que me cuido yo de estos de este coronavirus. Yo ando con guantes bueno, Cheto, y Don Cheto, usted mirar, tiene que cuidar porque a su edad, pues ustedes de las personas que están en este grupo de alto riesgo, ¿no, Don Cheto? No, yo estoy en alto riesgo de cualquier cosa. A mí, yo hasta, un, a mí hasta un balazo me puede matar. Sí. Ah, bueno, pues eso yo creo que también, Don Cheto, por otro lado el número de muertes sigue aumentando y, y también en esta rueda de prensa que pues eh, todos los medios de comunicación siguen hablando de los números tan sí, no. impresionantes que dieron ayer las autoridades. Eh, el médico Anthony Fauci, que es el que siempre acompaña al presidente en las ruedas de prensa, dijo que para junio julio aproximadamente eh, pues podrían morir hasta 240.000 personas en Estados Unidos Don Cheto esta crisis sanitaria no se va a controlar todavía este mes de abril va a ser crítico va a ser muy doloroso para la gente vamos a empezar a ver ya que la curva empieza a bajar a finales de abril pero todavía Eh, mayo, junio, vamos a estar lidiando con esta crisis sanitaria de el coronavirus. Sí. Yo estoy bien mentalizado que un mes más vamos a estar aquí en el encierre y en eh, vitala yo estoy bien mentalizado ya. Por lo menos un mes, Don Cheto, es lo que dicen, por lo menos un mes, y si no tiene que salir, no salga usted, su familia, su nadie, nadie, nadie, la gente que nos escucha, hay que hacer caso de esas recomendaciones, porque entre más ahora sí que bien nos portemos y sigamos las recomendaciones, más pronto vamos a poder terminar con esta situación don Cheto, ha, ha cambiado la vida de todos nosotros y eh, eh, eh, así sea, Mirtala este, muchas gracias por estar con nosotros este un gracias agradecimiento grande y, y estamos al pendiente de todos los noticieros de Estrella TV, donde Mirtala y todo el equipo están haciendo ahora sí que trabajando horas extras para llevar la información necesaria lo que debemos saber sobre el COVID coronavirus y noticias en general en el mundo, un abrazo ahí va, yo estoy mentalizado está regresando, ponte canciones tú chica Ferrari o como te, bom, o bom, te bom. digo, para que me entiendas ponte unas canciones ahí, por favor unas canciones <ríe> ¡Señor! <ríe> Don Cheto al aire Don al aire Entren y cabalos Ah, pues, ah, pues usted es el bueno oh. <risa> Estamos de regreso en Donchito al aire 11 minutos después de la hora Donchito, ¿cómo se le está pasando con esto del coronavirus? Hay que preocuparse, señor Alguien le está colocando <risa> Saquen al perro paseado, mire, ahí está ¿Qué será? Uno de los sugar daddy's Del saíz ¿Qué traen pues usted y oh, homi? ¿Qué traen allí, homi? Oh, oh, yeah. sí tocaron la puerta al saíz A ver, vamos a escuchar al chino Póngale atención a mí, deja presentarte Chino como te mereces, hijo Gracias, señor sí, Vamos a la noticia El Unai de Texcoco El Chino ah, el ya Te me parece voy a... mucho al Unai, Chino A ese muchacho ¿En sí, qué te se parece, señor? No me te parece retear para él Nomás con cinco años más ¿verdad? Pero Igualito, gracias, gracias señor Oye, a, a mí ver, no se me figura Algo muy ya, preocupante qué O algo <risa> qué se va a <risa> Fíjese que algo que me ha preocupado Con, con, o, con esta pandemia Con este coronavirus ah, A ver, ¿qué le preocupa? El <risa> que no estamos preparados, señor El que realmente no tenemos ahorros El que vivimos al día Y es, es, es triste Por ejemplo, estuve leyendo un, un mensaje que puso en Instagram El presidente de El Salvador Y me gustó mucho ¿Cómo que... se llama el presidente de El Salvador? Eh, Bukele Nayib Bukele, o Bukele. Eh, Me gustó mucho, se lo quiero leer porque fue lo que le puso a, a la gente de El Salvador, dijo, hemos cometido <risa> errores demasiados hemos tratado de hacerlo mejor y hemos fallado, nuestro país es demasiado pobre, el 90% de la población no tiene no está bancarizada, o sea, no tiene una cuenta de banco, no tenemos un censo desde hace 14 años estamos haciendo lo posible para arreglar todo lo que estuvo mal por décadas pero lo queremos arreglar en una semana incluyendo hospitales que literalmente se estaban cayendo, conseguimos dinero, pero no es el dinero de la asamblea porque ni siquiera lo han podido conseguir, cabe decir que la asamblea son los únicos que pueden aprobar el dinero del dinero que se ha conseguido eh, eh, queremos darle a cada familia 300 dólares pero no ha sido posible porque no tenemos un censo, no tenemos cuentas de banco donde depositarles el dinero a las familias, sí, sí, sí, sí, sí. porque si decimos que vayan en orden, <risa> todos llegan a cobrar no eso. van a ir en orden no porque, porque tienen hambre y viven en pobreza y se entiende Aunque no fuimos nosotros los que los hicimos pobres, ni fuimos nosotros los que no los censamos o los culpables de que nunca se trabajó en cultura para que fuéramos ordenados y pudiéramos entrar a una sucursal bancaria en orden. El 90% de la gente que ha llegado a los bancos ni siquiera le tocaba llegar ese día. La mayoría de la gente que llegó al Senado iba a traer dinero cuando siempre dijimos que ahí no se les iba a entregar pero muchos no leyeron y llegaban ahí y incluso llegaban primero pensando que le ganarían los demás para recoger dinero. Muchos dicen que deberíamos hacer como la como la mayoría de los países y solo poner toque de queda y que cada quien eh, se quede en su casa y le haga como quiera. Pero, como dice ni las potencias del mundo están dando dinero, pero yo sé que la mayoría no tiene ni qué comer y sería algo imposible dejarlo así. Oiga, esconderse del virus y el hambre Estamos remodelando hospitales, es un, en pocos días terminaremos varios, y me pregunto, ¿por qué no los arreglaron en 30 años? Y ahora son los primeros que salen a quejarse de que nosotros no los hemos terminado en un fin de semana. Lo peor de todo es que la infección aún no ha llegado, eh, no está en su punto más crítico, ni por cerca. Ya me imagino cómo estará nuestro país en dos semanas, y qué tal en tres. La verdad no lo sé, solo sé que si seguimos así, estará mucho peor. Dios nos ampare. Aunque no sé si no lo merecemos Está muy perra, o sea Qué fuerte Y eso sí es cierto, señor O sea, no estamos preparados Quita el mute porque no se escucha, señor la verdad, sí, sí, Fulme está muy fuerte. Qué, ¿Qué te impactó? Porque veo que estamos impactados sobre esta... No, lo digo porque si no dices, ¿qué impacto? Mierda? Es que es cierto, es por ejemplo, yo le puedo decir aquí en Estados Unidos, mucha gente que tiene seguro social, o sea, están contentos porque Donald Trump va, o el gobierno les les va a depositar que 500 dólares porque tengo dos hijos, me van a dar mil y como hicimos menos de 75 mil, ¡ay, ya la armé! O sea, cuando realmente... ¿Por qué tenemos que llegar a eso? ¿Dónde están tus ahorros? ¿Estás listo? Hay mucha gente que ha dejado de trabajar. Tengo amigos, por ejemplo... No, no, no, no, eh, por ejemplo, el Mini, que trabaja en una compañía donde los descansaron y no les están pagando. Mi pregunta es, ¿tienes ahorros para vivir un mes? ¿La no, venta? ¿Los pagos? Mi ¿Los miles? O sea, ¿Qué estamos haciendo como personas? Más que nada, esto me preocupa como, per como personalmente cada familia para estar, este no solamente en esta crisis, al rato pasa algo peor, imagínense. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, definitivamente Bueno, pues en el caso de la pregunta No sé ya o okay, qué me perdí No sé si el plática era de cerca de lo del Salvador O ya en eh, nosotros individualmente ¿Qué tan preparados estamos? Pues muy poco, tanto los gobiernos Como las familias individuales Muy poco, hay gente que sí está ahorrando Y que tiene un guardadito ahí Dice, ¿sabes qué? Yo como quiera aquí tengo dos meses de renta Yo creo que deberíamos de tener mínimo Unos cuatro meses de renta Pero Ken Waze tiene cuatro meses de renta de pago de casa sí, sí, está uh -huh. Pero yo decía Esto lo dijo alguien de finanzas A mí no me hagan caso Porque a lo mejor yo ni de acuerdo estoy Nomás tengo que okay. criticar lo que dice la gente que sabe de dinero ¿Qué Si dije? no tienes si, si tú vas a comprar una casa Y no tienes mínimo cinco meses De colchón de renta No la uh -huh. compres ¿A Entonces, poco me, sí. lo, lo que a mí me dio un me, me, me, me, me, Se me que grabado. grabado es decir, mmm, ¿quién güey, haces eso? Porque si yo compro casa, yo voy a andar rascando hasta los hasta los los penes y los las coras que tengo en un boty Para avalar el el payment. Esto es como que dices, si ya de payment, no hombre, ya de Dios, el valor mexicano, ¿ah? ¿eh? Sí. Una mano atrás. Y en adelante, fracasas diciendo, ok, voy a comprar una casa porque tengo el down payment, porque tengo mínimo unos cinco meses por si me atore el carro. Uh -huh. Y la digamos así, que debería de ser de esa manera, probablemente. La gran mayoría. Este, en el caso de lo que dice el presidente trabajador bueno, obviamente eso le pasa a muchos, este, a algunos, algunos presidentes que va y y y y <coughs> tienen muy buenas ideas, pero se topan con una realidad que lo sobrepasa, uh -huh. lo sobrepasa, este, y dices tú, ok, pues, con el servicio de salud, ¿Por qué están así? ¿Por, por qué trabaja? ¿Por qué estamos trabajando de esta manera? ¿Por qué trabaja? ¿Por qué trabajamos de esta otra? <coughs> Ojalá que sea el principio de un cambio grande como sociedad en todos los en todos los, los aspectos, o sea, el país cambia por pues, si cambia la sociedad, ¿Por Yo no soy muy muy fanático de pensar que el el que está en el poder no va a cambiar como sociedad o va a cambiar al país, el país va a cambiar cuando en colectivo cambiemos compas, oh, esa es la pura neta Cuando, cuando en colectivo cambiemos es cuando va a cambiar. ¿Tú crees que va a decir México va a cambiar porque entró López Obrador? Pues no va a cambiar si nosotros no cambiamos. Y obviamente el presidente que esté de cualquier país pone el ejemplo de cómo se puede cambiar y medidas de facilidad para que el cambio sea do menos doloroso, pues. Uh -huh. Total. menos doloroso menos tuve menos este no sé si sea la palabra doloroso pero vos tú sabes como que más suavecito más suavecito que te dé confianza yo, yo peleo mucho con muchos presidentes que no tienen tacto para hablar la sociedad a la ciudadanía que, que, que te dé confianza de decir sabes que me inspira a cambiar como lo hice lo hacía mujica en en, en, en, en, en, en en uruguay como lo hacía mujica en uruguay que era muy querido obviamente si todo presidente va a tener sus detractores de cualquier país que sea va a tener gente que esté o no esté de acuerdo con él, pero, pero hay pero hay otros que tienen una forma de decirte que expira decir, ¿sabes qué? Me voy a poner pilas, me voy, voy a cambiar, vamos a hacer un cambio como sociedad, y dejar de decir, hey, México se ha rigido por el el que no tranza, no avanza. Ajá. Uh -huh. Así nos hemos regido por cien, por muchos años. El que no tranza, no avanza, ha sido nuestra bandera, nuestro estandarte hasta la fecha de que de que no traza no avanza, de que te robina a ti que tú robis, mejor robas tú, uh -huh. en tu casa, que lloren en la mía, mejor que lloren en las tuya. Y así uh -huh. ah. Y venga, tenga y empieza a dar dinero. Si das dinero, porque para qué le das a los huevones y si no das porque pues no ayuda nada el gobierno. Uh -huh. Debe haber un cambio más allá de eso va a pasar cuando termine la pandemia? Porque la pandemia va a pasar en algún momento. Con muchas bajas y con mucha pobreza y con una recesión muy grande. Probablemente como no se ha visto en ningún en en otras ocasiones. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a salir de esta? Cuando salgamos afuera de la casa a poder integrarnos a la sociedad y a nuestros trabajos. ¿Qué va a cambiar en nosotros? ¿Qué cambió? ¿Qué Eh, claro. dos, tres, cuatro, cinco, seis o ocho semanas que estuvimos encerrados. Lo que haya sido. ¿Qué cambió en nosotros? ¿Qué nos hizo pensar que vamos a tomar de, de esta de esta crisis? Yo a mí me está pegando gacho decir, soy un vato que no sirve para nada porque no estoy preparado para estos jales, porque uh -huh. no tengo no no debería de ahorrar más. Ahora que estoy aquí en la casa me doy cuenta que no necesito antes tenis, voy a poner un ejemplo ¿eh? o uh -huh. tantos sombreros, o tantos caballos o tantos reloj o tantos carros que güeyes voy a hacer para si el día de mañana que se presente otra cosa o esto mismo en una segunda oleada que va a llegar también, no les quiero yo a mentir va a llegar una segunda oleada antes que termine el año donde nos vamos a volver a encerrar uh -huh. que voy a sacar después de que ya podamos salir Y salimos Exacto. allá afuera siendo igual De nada sirvió tierra, Ni la pandemia Ni la cura Ni nada uh -huh. Nos salvamos de morir probablemente Ojalá que así sea Pero si no cambió nada en nosotros Mental y, y, y, y espiritualmente Esto no sirvió de nada Vámonos Oiga señores Ahí andamos como quiera que sea Ya nos andamos chavalada Efectivamente, don Cheto, oiga, les quiero pasar un dato rápidamente, don Cheto, que estaba leyendo a las personas que están ahí requiriendo de los servicios de ciudadanía e inmigración eh, en todo el país, pues ya el gobierno federal aclaró que el periodo de interrupción de labores en sus sedes va a ser hasta el 3 de mayo entonces todo cualquier proceso que se tenga que hacer pues no va a ser hasta ese entonces obviamente online puede entrar la gente en el internet e informarse pues pero básicamente sí señor un mes donde se va a tener que esperar la gente pero dicen que la misma um, agencia del gobierno se va a comunicar con las personas que tienen sus citas para hacerles reschedule pues Sí, ¿Qué está haciendo Don Cheto? ¿Qué le pasó? ¿Se nos fue el señor? Se le cayeron los rodímonos Todos los días <risa> <risa> Mientras tanto, pues vamos a dar las redes sociales Mientras el señor regresa a la vida Bravo Giselle en todas las redes sociales Instagram, TikTok eh, Twitter, donde sea, Bravo Giselle el sí, señor regresó a la vida la tercera Sí, soy Saiz, de Instagram Twitter, de Merely en Facebook Estoy en Snapchat, estoy en TikTok Más al rato estaré en mis lives Hasta recetas de cocina voy a dar hoy Ay, ¿Cómo enfadas con tus lives? Vale, agárrate un perro libro y léelo Don Cheto, ya llevo dos dos, dos, ¿qué? Dos libros leídos en esta cuarentena. Dos, dos llamadas sexuales, ¿cómo es que hace? Dos videollamadas. No, esa es alguna, esa es alguna diaria. Ay, cállate tú. Ay. ¿Para qué pregunta? Este Chinurca Marcos, tus redes sociales <risa> El chino al aire en todas las redes sociales Ya lo sabe, el chino Uy. al aire Síganme en todas las redes sociales Ahí estamos a la orden, viejón Chiniurka Marcos Ay, no, ¿y ustedes, señor? ¿Cuáles son sus redes? Don Ceto al aire Síganme allí, puse una foto De todo el chavo del 8 El más para cotorrear So cute ya la And, And, andy, pues, Los quiero bien mucho, pásenla bonito Y recuerden que no es un día más Es un día menos, hasta mañana Lo amo